smiles at last in 1998 show the tart song no one ever sings. The coffeehouse line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, screwed by dream. lo que pasa que estoy con unos auriculares que formulan por una hora y ahora más Ay, y ahora ya que estoy, estoy colocándome ¿eh? a ver lo primero ya que perdona yo que acabo de llegar y ni tan siquiera me presenté en el chat o sea, no sabíais que de Cuca tenía un chat ah que estoy errado de cuca ¿eh? igual un no talvis enterado si ¿sí? llegaste aquí de casualidad y <risa> no yo mentira no me llega nadie de de casualidad a la a la radio Cuca eh la siguiente llega por una referencia llega porque porque tiene un amigo que que un un programa aquí eh pero pero llega de casualidad al menos que no nos engañe nadie eh si si hay de quien que vos digas ayer otro día de casualidad estaba yo eh dando vueltas pel el dial Y atopé una radio que se llama Radio Cuca, Radio Cuca Garaje, no sé qué hostes si mola mogollón. Está mintiendo vos. Está mintiendo vos, no lo de que mola mogollón, eh, esta radio es una puta pasada. Está mintiendo vos, no de que de que estaba dando vueltas, pero el pedial y atopó eso nosotros, no, eso no pasa. Yo nunca creo que Radio Cuca llegue absolutamente naide por casualidad. A Radio Cuca yo creo que llega toda la gente por alguna referencia, por algún amigo, por algún motivo, por una pega, aunque sea por una pegatina que vio por ahí que que que vio que ponía coño Radio Cuca 107.3 en la frecuencia modulada, coño será este tal y puso por eso. Pero bueno, eso hay un motivo de casualidad yo creo que no que no llega nadie, eh. Incluso eso que vos digo me parece a mí que que pocas probabilidades hay de que De que pase una una cosa así, ¿no? ¿Eh? muy, pocas, muy pocas posibilidades de que pase una cosa así. ¿no? Pero bueno, oye, puede pasar, puede pasar. Eh, lo más fácil es que si estáis sintonizándonos, ¿eh? si estáis en el 107.3 de la frecuencia modulada, o si estáis sintiéndonos a través de, la, de la nuestra página web de la www.radio.org, ¿eh? radio.cook.org, Eh, lo más posible que sella, porque, o sea, porque ya sus sintientes habituales de, de esta emisora. Por lo menos lo que teáis sintiendo, Anedonia, eh, que ya estoy programa, que tal en Tamar, como todos los jueves a las 10 de la noche. Anedonia, la negación del placer, Anma se eh, visteis que no me vas feo, a que sí. Eh, Y este que fala con vosotros y el anedónico miserable, al que si estáis sintiendo, pues por algo será, coño, pues, o, o, o porque me conocéis, o porque tuvisteis a alguien, pues te he dicho, mega, siente este programa, que madre dios, está como una puta, un puto cencerro el, el rapaz que lo fae, por motivo que sea pero el caso ya que eh, estáis aquí sintiendo la de cuca, sintiendo anedonia y sintiendo la anedónico miserable. Un anedónico miserable que esta noche en principio, eh, no, no va a estar solo, no va a estar solo. Estoy esperando al, al Mico Yacio, al, el pistolero Maniego, que supuestamente está, ta, tal, ta, hostia, me cago en la mar. con chaval, oh, para flipar, me cayóme a la bandeja na que la que ponemos los, los teclados y de mi madre. Madre de Dios, chaval, bueno, que movida, joder. Bueno, pues así no queda hasta que me dé por poner un cantar, porque... No voy a parar yo ahora el programa ¿eh? para pa colocar una, una bandeja. ya que sabéis, yo es artesanal, ¿eh? yo que sé esto. Ah, ah, bueno, pues ya era fácil de volver a encajar Y artesanal, que no llegue que sé ya una, una mesa comprada por ahí y tal, muy guay. No, no, hicimos no, si hicimos esto como buenamente pudimos entre nosotros. Yo lo que tiene es eh, hacer un, una radio autogestionada ¿eh? de una radio de cualquier otra cosa al autoestión siempre tiene un siempre tiene el componente de hacer tú mismo las cosas de no contratar a nadie para que las haga, que noye que sea malo contratar a una persona que sabe hacer las cosas pero si estás dedicándote a gestionar valga la redundancia un espacio autogestionado vuelve a valer pues entonces es que menos que hacerlo tú tenemos colláceos abundos aquí que saben hacer muchas cosas ¿eh? entre ellas pues cosas como esta, como a, a apañar una una mesa, coger unas escuente estables y hacer una mesa fallaiza para pa colocar los, los nuestros los nuestros equipos, lo de hacer radio ¿eh? para colocar aquí el par de monitores que tengo delante, ¿eh? la mesa mezclas, pues, vuelvo vale a abrir la la, la redundancia, ¿eh? porque yo una mesa ¿Eh? de mezclas en este caso, que tal con arriba de otra mesa de madera en este caso bueno, y cds y, y platos giradiscos y de cosas hay aquí bueno, pues decía que eh, si nada nunca cambia esta noche en principio va a pasar por aquí también el, el, el mi amigo el pistolero maniego ¿eh? Eh, con lo que ya más o menos podéis presumir eh, que el programa va a tener calidad eh, porque cuando lo fago con cuando alguna persona normalmente eh, normalmente queda mejor que cuando lo fago solo no que nada porque va pasemos mucho la pinza eh, y si está otra persona que bueno pues la cosa centra un poquillo más <ríe> y oye eso a lo mejor y es de agradecer de agradecer eh, eh, en cierta manera, ¿eh? o a lo mejor no, precisamente los sintientes ¿eh? tan interesados en, en un programa en sin pies ni cabeza para pa tenerlo ahí de run, run de fondo y, y no tan interesados en, en sentir, en hablar ahí, razonamientos profundos, reflexiones agudes y la de mi madre. Bueno, pues oye, que eso pues haces igual, vamos a ver, porque... A ver, tú estás sintiendo, estás sintiendo anetonia, ¿eh? y, y por muy profundo, muy agudo eh, que se que sellamos, ¿eh? muy sesudas que sean las cosas que te vamos diciendo, tú puedes medio desconectar y estás sintiendo nada más el, el rondón de fondo. Que dito que malo, eh, malo, no creo yo que nadie que nadie se sienta en para sentir el rumrum de fondo porque este no lleve precisamente un, un programa que preste para tenerlo de fondo ahí que, ¿eh? que, que que sea hipnótico, que te haga sentir bien lo que suena por aquí que va, estoy aquí pegando voces de ese mes en cuando metiendo pifis y la de mi madre no llego a otros programas, joder, hay uno bueno, hay, hay alumnos, ya no lo hay, ya no lo hay pero pero cuando estaba todavía el, el, el trovador fue haciendo aquí el su programa, el trovador club Yo todavía de a ese mes en cuando, lo siento, cuando vas al, al, al blog de él, entres en la página web de, de Radio Cuca, eh, busques al Trobar Club, eh, una, una listina de, de programas que tenemos ahí a, a mano derecha según según entres, no web, y vas a Trobar Club, vas al blog de él, y siente, pues ahí hay unos cuantos programas grabados ahí, eso sí que es hipnótico, tío. Yo de ese mes en cuando todavía estoy con él. y igual estamos hablando de un tema y digo, ay, qué interesante esta cosa y tal, que nunca la sintiera dices, pero ¿cómo que no? si, si falé yo de ello en el programa digo, ya hombre, yo llegué que el programa sintiólo siempre, lo que pasa es que hay un programa hipnótico entonces tú estás sintiéndolo, o yo por lo menos estaba más pendiente de la, de la forma que del fondo entonces pasaba en el contenido, porque eso, la voz, la, la música de fondo y tal, y era tan tan hipnótico que, que joder, costaba, costaba pescancías de... de O sea, pues, ¿no? yo, yo, yo por lo menos no me centraba en lo que estaba hablando. Centraba en otras cosas. En todo caso, mientras mientras espero aquí al, al amigo Maniago, ¿eh? Eh, tenía yo interés en comentar una cosa que viene a ser lo que ya estoy comentando prácticamente todos los días, donde hay unas semanas y ya más tiempo, ya hay más tiempo que dediqué programas ¿Eh? A, a hacer esta reflexión, pero bueno, ya que ahora estoy, estoy dándome cuenta, estoy dándome cuenta por un lado de que este programa que supuestamente no llega a actualidad va a convertirse en un programa de actualidad, porque la, la semana pasada, que si, hablando de la sentencia de, de Estrasburgo, eh, y esta semana hablando de noticias de la Nueva España, sí, porque voy a hablar de unas cosas que lina a, a la Nueva España, ¿eh? Eh, ayer estaba yo leyendo. Una cosa que no llegue sella nueva, pero que bueno, que, que, que entre lo que ponía ayer y lo que ponía hoy, llegó al al, llegóme al alma, llegó un mal alma, llegó eh, mal alma. Lleguía ayer, o ayer o hoy, no sé, uno de estos dos días, que los que los, los comerciantes ¿eh? del centro de tan desesperados, tan desesperados, porque los, los mendigos, ¿eh? pones ellos en, en la puerta al negocio, ¿eh? y echan atrás a la gente la gente no quiere entrar a un sitio que está que está que está con un mendigo ahí en la puerta Fai fe un mendigo claro Fai feo por dos cosas una porque a lo mejor son feos de por sí dito que lo que estábamos falando también unas unas semanas desde atrás el aspecto de los mendigos modernos da guaño Eh, no necesariamente eh, descuidado como el, como el que ya eran antes, como el que todos tenemos en la cabeza, el estereotipo del, del mendigo farrapiento es y que, eh, que huele mal y barbudo y la madre no, no, a, a, ahora hay mucha gente eh, que viven acá y que es exactamente igual que tú que yo, eh. bueno, yo soy farrapiento ya de, de por mí que oye, pues dame pereza llevar la ropa afeitarme y estas cosas, pero bueno Vamos a decir más bien que puede ser gente como tú Que eh, por circunstancias eh, Unas determinadas circunstancias vitales Acabaron acabaron acá y acabaron en, sin ningún tipo de ingreso Y tienen que tienen que pedir eh. Son esos, bueno Pues esos esos y los demás ¿no? Todos los mendigos en general eh, facían unas declaraciones muy guapas Uno que era presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos O o de algo así ¿no? ¿Eh? y, y, y decía estamos estamos desesperados y yo digo, manda huevos ¿eh? manda huevos que el, el, en la noticia del periódico se la desesperación en estos tiempos tampoco sería tampoco nada raro hablar de la desesperación y que la desesperación hasta cierto punto se noticia lo curioso ¿eh? ye, ye, ye que, el que está desesperado ye el, el que tiene una tienda ¿Eh? yo suponía oye el, el desesperado estará el que no tiene ¿eh? el, el que no tiene ni para comer ni para ni para vivir y tiene que pedir es igual está desesperado pero bueno que tiene una tienda y si, si te haces está desesperado también por lo que por lo que estoy viendo no sí hombre estoy como noticias desde de, de, de, pegó y con el con, con la nariz en la rodilla ¿eh? y agrediólo pegando y agredió -lo de esa manera entonces no no sería roberta haría un un rodillazo en la nariz al otro y dices, no no fue el otro que agarró la nariz y pegó y un narizazo en la rodilla que casi la y la revienta ¿Eh? o, o un, un perro estropia los dientes al, al clavá y los a un no sé sería una cosa equivalente, ¿no? porque bueno, y curioso el, el, el, el desesperado el, el comerciante desesperado que no digo yo ¿eh? que oye, pues que que no sella hasta cierto punto un problema si tienes un comercio y, y lo que hay el frente del comercio, está oye pues está ahí un, lleno de mendigos ¿eh? no digo yo que no sella un problema, porque eh, todos tenemos así como como una, un cierto pudor acercarnos a a lo que podríamos ser nosotros cualquier día ¿eh? pues que nos da miedo nos da miedo a lo mejor eh, porque prevemos que, el, que los siguientes a lo mejor somos nosotros ¿eh? que a lo mejor somos nosotros los que dentro de un tiempo estamos a la puerta del mismo negocio eh, también pidiendo también pidiendo porque no tenemos nada puede ser eso, pues ser eso o pues es que seamos muy viejos ¿eh? Hombre, la noticia esta falaba del centro de UBI y una zona Bastante pieja el que tenga un comercio en la Centrubio, en principio, oye, pues sí, un comercio de cierto postín, ¿eh? cierto postín. Pero de todas maneras, eh, yo curioso ver, o leer, como ya yo en la noticia, que, que esos gente, esos comerciantes, algunos de ellos, no voy a hablar de todos porque no los conozco yo personalmente, y no sé si todos están de acuerdo con lo que, con lo que decía Esti. Eh, que pedían por favor al ayuntamiento por favor medidas contundentes que estaban desesperados eh? así na que necesitaban aplicar medidas que se aplicaran medidas contundentes ¿eh? curioso curioso, verdaderamente curioso ¿cuáles son por cierto las medidas contundentes que, que aplica el ayuntamiento? no veo, eh, que están aplicando un montón de ayuntamientos de, de grandes ciudades pues obviamente ¿qué, ¿qué es lo que pueden hacer los los ayuntamientos, sancionar ¿eh? y de qué manera tienden a sancionar los ayuntamientos, hombre pues las corporaciones ¿eh? Eh, locales sancionen ¿m? económicamente económicamente, entonces es bueno pues pues el, el ayuntamiento de Ubiu sanciona a los mendigos con multes de 500 euros ¿eh? y si son y si son residentes ¿eh? pueden llegar a 750 entonces curioso porque bueno a ver que esto es nuevo que esto estamos fartucos de verlo en la tele esta estupidez tan supina ¿eh? esta estupidez tan supina de, de al, al que no un tiempo ni siquiera para comer y ves obligado a pedirlas ¿eh? ponemos y una multa una multa económica ¿Eh? dios que bueno ¿eh? de, de, podría ser un gag de un humorista cualquiera ¿eh? yo veolo como como un gag de familia y cansado por lo menos de verdad de verdad pero bueno no pues, resulta que llegue totalmente serio ¿eh? y es verdad y es verdad esto está pasando la, la, la, el Ayuntamiento de Viejo ¿eh? está poniendo yos multas económicas a, a la gente que, que que pide que pide porque no tiene perras pide ellos perras que no hay nada nuevo que yo lo sé que, que en mi lenta ciudades ya ha salido la noticia y a ver la, la ordenanza municipal que dice que está prohibido pedir una calle No llega no de ahora, ¿eh? Me parece que cuando salió, no sé si fue en el... Ay, no me acuerdo. No me acuerdo cuando llegó la, la ordenanza municipal, vio, la ordenanza de convivencia ciudadana de 2009, se o no sé. Pero bueno, que deben las cosas un poco, no voy a decir un poco mayor, voy a decir un poco menos mal. Porque ya estaba ya coleteando esto que llame la crisis, esto esto que ya explotara, esto que ya en la... la La burbuja inmobiliaria, ¿eh? en fin, ya estaban las cosas jodidas, pero no estaban tanto como ahora. Entonces, la gente, ah, te prohibido pedir en la calle, bueno, dale, ¿eh? sí, guay, y, y te ha prohibido comer en la calle, y te ha prohibido dormir en la calle, y te ha prohibido, yo creo que te ha prohibido prácticamente todo en la calle, no siendo no siendo calellar, debe ser lo único que te ha permitido. calellar y en grupos no muy grandes porque, tengo, a ver, si no mal recuerdo la ordenanza esa eh, en grupos de más de tres o cuatro no se puede, no se puede ir para la calle claro, eh, eh, vas va un ciento de personas, una docena de personas ocupando la calle al menos eso no puede ser es un no, no y, no y convivencia entonces, claro, podemos pensar dos cosas ¿eh? dos cosas de los legisladores que tomen estos medidas como, como la de Eh, de, la de prohibir eh, mendigar y, y poner multas económicas al que tiene que mendigar para sacar unos, unos perres, ¿no? Eh, podemos pensar que los legisladores son profundamente estúpidos, ¿eh? Hombre, una posibilidad muy grande, ¿eh? que sea realmente un, un problema de, de estupidez por parte de, de los administradores, de lo público, porque, bueno, oye, pues ejemplos tenemos a bondos de que muy espabilados lo que se dice muy espabilados no son, También depende del criterio que usemos, ¿eh? También depende del criterio que usemos. Porque yo, un paisano que conduce un coche de alta gama, que su trabajo consiste en eh, xintar pinchos de tortilla de vez en cuando, y llevar un trash y decir cuando cuando entrevista a la tele, pues no diría que eh, que lle poco espabilado. Diría que yo muy espabiladín, ¿eh? Muy espabiladín porque tiene la vida resuelta con el, con el tema... con el tema es y de, de, de ser administrador, legislador, censor o, o como queráis llamarlo. A mí me gusta llamarlos eh, eh, aquellos que se creen con el derecho de gestionar las vidas de los demás. ¿eh? Oye, pero bueno, yo no me largo, entonces no lo uso, no lo uso habitualmente, tampoco. Y tampoco sería plano usar una radio porque entonces acabaría el programa enseguida. Cuatro veces que tengo que mencionar a los que se creen con el derecho de gestionarles y de de los demás, y, y acá porque yo no me realmente hallo, eh, Yo no me realmente hallo. Así en aquello, pues digo, podemos pensar, digo, ¿eh? muy espabilados no son. O podemos pensar, hostia, estos vaya que si son espabilados, que, que vaya bien resulta que tienen la vida. Eso, eso habría que verlo. Dito que, bueno, a ver, si tiene la vida bien resuelta, también yo posiblemente, no, posiblemente no, seguro. Porque ellos, aunque no un sellan así de muchas luces, muy, muy espavilaínos, tal, eh, supieron una rimasa al árbol que, que da buena sombra, eh. Supieron una rimasa al árbol que da buena sombra, que lleva el, el de los poderes reales. No ni ellos, que al fin y al cabo no son más que, que marionetes, pero qué sé yo. los que manden per aquí per viu per asturias oye pues ya tendrán ellos buenos contactos con con los con los ratos con los Masabeu, con los con los cosmen con toda esta xente que que son los que de verdad manden las decisiones que tomen esos otros pues Oye, son los que beneficien a, a toda esta gente. Y a muchos otros que seguramente no sé ni los ni los nombres, ¿eh? Ni nunca los sabremos. A lo mejor esos son también unos pequeños títeres. No creo, no me da esa sensación. Pero bueno, a lo mejor son títeres otros todavía que están que más detrás. Por cierto, si de alguno estáis interesados en estas teorías de la conspiración, ¿eh? que yo de vez en cuando menciono aquí, pero por lo bajé, ¿no? ¿Eh? Yo no tampoco... ¿eh? Yo quitando la única que me convence así bastante y eso de que los que manden son reptiles, ¿eh? porque bueno, humano está claro que no puede ser. ¿eh? Está sonando la cerradura. Eso oye que eso oye que está llegando el, el, el maniago ya. ¿eh? Está llegando el maniago. A ver si a ver si prende el luz eso no les prende o qué o qué coño yo eh, no, que yo fengo cures. Pero bueno, claro que si bien otra persona, pues obviamente, obviamente no. ¿Qué tal, maniago? ¿Cómo andamos? Bien. Bueno, anda. Eh, que estaba eh, yo contando y yo solo sintiendo que yo que a hacer hacer fuego por gamos Cures, pero que no es obligatorio y que viniendo y que viniendo, oye, pues pues más gente pues igual ya está de mala educación. A ver qué, qué micros era, a ver. aquí A ver, a ver. A ver. está bien, está bien, así un ambiente íntimo. A que sí, dejó todo lo para charlar y eso está bien. Claro, hostia, hacer por no un besa, ¿eh? te nada Así, claro, luego dice la gente: ¿Cómo es capaz de estar ahí dos horas dando la propayuela? Sí, digo, bueno, normal, claro, tengo lo todo apagado, le apagadas, apagáis. o sea, no me distrae nada, no me distrae la, nada. La payo. Claro, joder, es que sí. ¿Qué estaba ahí falando de esto? la nueva España o, o ayer hoy? Sí, bueno, vengo vengo sintiéndote, vengo sintiéndote. Hola, chaval. Y a ver, lo de. Que es que, verdad que lo de lo de poner ellos multes a, a los mendigos tampoco hay nada nuevo. ¿eh? ni llena nada nuevo porque lo dijeran ahora no veo. Ya lo lleven haciendo en muchas ciudades. Siendo noticia. Niña nada nuevo tampoco porque no hay una norma que se saca en el lado de la manga. Hay una que ya está ya fecha de tiempo. Pero como a mí me gusta decir. Normalmente les díeis. No es que se fegan en ese momento para posarse pa Se fue en paqueteana y... para cuando se tengan que usar, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Ya, pero, pero yo venía pensando, tío, Y hombre, venía sintiéndote buenas noches a todo el mundo, que, joder, que es muy ridículo, tío. Quiero decirte, vamos a ver, y la, el, tema, el tema tema de el ridículo dentro de lo de lo de, bueno de lo que tiene, de, de tal, ¿no? Pero vamos a ver, que el tema de las multas y el mío por la multa y tal, una persona que está en precario, que, bueno, aunque no está en precario, que gane PRs y tal, bueno, pues es una cosa que siempre lo disuade de hacer ciertas movidas, ¿no? Una persona que está en la calle, que está pidiendo, bueno, en muchos casos, pues, para comer o para beber o para... Tal, que vamos, que re recursos económicos, precisamente, no yo lo que tienen. No. ¿Eh? Eh, joder, que, que van y te pongan una te pongan una multa, tío. Eso, eso para empezar ya, bueno, la, la ilógica del sistema, ¿no? Pero, por otro lado, tío, que... Venía flipando con lo de los, los, los, los, de los comercios, tío. sí. Salía... ¿Qué, ¿no? ¿Qué personas son esas? ¿Qué, qué clases? O sea, yo quiero saber el nombre de esa persona, es más, quiero saber el comercio. Ah, pues... pues Para ah. ir a, ir a, a cerrarlo, uno a, a Rímedel cuando tenga que cerrar porque no compraría pues, de Oye, pues pilles la nueva España de hoy o sí. de ayer y, y yo creo que venía el nombre de, del pollo este y era... presidente o secretario o algo así sí, ¿no? de una asociación de comerciantes autónomos me parece Cago que... Un día, pero bueno si si si si hay si hay el siguiente escalafón detrás de después de ser bendigo, y es el de vale, ellos ¿no? el sí yo pareció, me pareció. Me pareció. <risa> hombre di tú que estos por lo visto eh, agrupen a, a comercios de lo que lle la zona centro de Vigo claro wow. que lle oye ya lle una zona de cierto postín una zona de cierto postín pero bueno eh, Aparte de, de, de bueno de la, de, de la noticia en sí que ya hay un esperpento del hecho de que los legisladores eh, eh, sancionen económicamente a gente que no perres eh, mm. que yo tengo los mis historias sobre eso. Eh. Yo pienso que llena más un paso previo, es decir, ahora hacemos esto porque ya es lo que se supone que podemos hacer. Pero bueno, ante eso. Sí. sí, siempre se os puede, no sé, meter, poner una estrella en el pecho y meterlos en un campo de concentración, ¿no? Yo no pues idea, pero yo no creo que gasten perres en un campo de concentración, ¿eh? Yo pienso más bien que los van a gasear directamente. Pues más ahí en, en cogerse ¿no? Por ejemplo, ¿no? Oye, por ejemplo, hay que rentabilizarlo eso? Cuando abran la incineradora, más claro. ahora que ahora que resulta que como ya no tienen subvenciones la cogeneración, pues entonces ya resulta que la La, la, la incineradora que a salirnos de Papu, ¿eh? porque debamos sí. a pagarla, o a pagarla a cogerse con los perros que sacara de la electricidad que a generar, ¿eh? uh -huh. quemando basura, Ay, pues ahora ya no, ahora tenemos que pagarla y van a subirnos la tasa de, de la basura a todos, o sea, aparte de, de envenenarnos, sí. ¿eh? envenenarnos el aire, vamos a tener que pagarlo. ¿eh? Claro. Estoy como oye pues como yo recordadme ¿eh? Eh, según vi la noticia lo primero que pensé fue lo de las ejecuciones en China ¿eh? <risa> que la familia del ejecutado de tiene paga la bala oye sí. la bala cuesta unos perres ¿eh? eso yo muy eso yo muy cruel, hay que ser eh, hay que eh, ser, ser sí. muy cabrón muy comunista <risa> para hacer eso ¿eh? por lo menos por lo menos <risa> ah, bueno, yes. nah, pero bueno ya ves aquí esto de comunista tiene poco y sin embargo aquí van a hacerlo igual Oye, va a respirar aire, aire envenenado, pero vas a tener que pagarlo, ¿eh? Cuidadín, bueno, que claro. no es gratis. <risa> a ver, el que piensa que envenena y es gratis eh, y que tiene una una una gran una gran ignorancia, eh, el que envenena sí y es gratis, incluso pa gana dinero el, el, dinero. el que envenena va a ganar dinero. Mira, el otro día pero, en sesión ahí lo que se montó la nube tóxica esa. ¿eh? No, nah, pero ya sabes, eso como siempre lo que dijeron las autoridades. cierran bien las puertas, cierran las ventanas no salgan a la calle, pongan trapos húmedos sí. pero no se preocupen que no llegue tóxico sí, pues acaso <ríe> y nada más de eh, prevención y pues, <ríe> pero... a la calle, ¿sabes qué? multa <ríe> también, ¿verdad? Vale, <ríe> es verdad está, está, está, está muy mal eh. y, una, y una, la lógica del sistema se demuestran cosas como estas y es tremenda, pero que conste que a ver, que yo esto que digo de gasear Bueno, un, un, bueno, bueno, 10 bueno, bueno, si no mételos me... en un centro, no hacen eso ya con los inmigrantes. Con eh, los, efectivamente. Con los inmigrantes, metelos en centros CIE, Afinados, y centros y, y hacerlos desaparecer y mandarlos a, de vuelta o no, o estar metidos dando vueltas por, por centros que sabe Dios cómo serán. Y un puto campo yo, de concentración así, con todas las letras. Eh, la verdad que sí. Claro, Oye, fácil, yo te todo por una cosa, porque eh, cuando vi la noticia ayer en la Nueva España, Eh, ya me llamó la atención eh, el nivel al que empezaban a criminalizar. Cuando hoy vi que continuaba el tema y que seguía poniendo el, el acento en la criminalización del movimiento, del movimiento, bueno, porque según ellos ya es casi un movimiento organizado, son en realidad bandas criminales, ¿eh? sí. mira lo que ponía en la Nueva España, bandas criminales que son las que, les que traen a los mendigos y las que los lleven. Que no digo que no exista. Existen, existen, sí, sí. De y por verdad. supuesto que existen, que yo eso tengo lo visto. Existen bandas, bandas criminales, pero bueno, criminales, sí, bandas son criminales por cuanto que trafican con personas, y eso sí, sí es verdad, sí, sí. Pero ah, otra no, cosa que, que, que yo eso no lo vi no veo, pero lo vi, lo vi fuera de llegar y, y en una furgoneta empezar a baixar uh -huh. a gente sin brazos o tal y ponerlos a pedir. Sí, sí, sí, sí. Pero eso, a ver, sancionar al pedigüeño, ¿eh? Por, por pertenecer a una red como esa sería como sancionar a una mujer que está esclavizada, obligada a prostituirse, por, por prostituirse intentémonos. Y aparte que de esos son los que son, no son todos, yo veo mucha claro. gente por ahí, paisanos, lo que te decías antes como tú y como yo, que no me dado da, pues ellos eh, es la cosa jodida Y, y están en la calle, y tú dices, bien vestidos, están, un yel vagabundo tal, que ni son romanos, ni son X, ni ni Z, y los ves ahí, pues, ¿eh? pues está, te ha he echado en pues, la calle como puede cualquiera. Hay un movimiento, yo, dame de miedo, hecho, yo a lo mayor ya, como estoy tan, digamos, tan curado de espanto, ya veo una cosa y ya la proveo, pero el fecho de que 14 seguidos, en un periódico como la Nueva España, que yo he muy dado a. a desarrollar campañas como cuando en su día desarrolló la campaña contra los inmigrantes claramente uh -huh. porque estaba continuamente sacando noticias de ah, inmigrante a cuchillos no sé cual tal bueno en ese plan dame la sensación de que están intentando abonar el terreno para Para bueno, pa que no sí, haya un sabes, rechazo social tan genera Generadores de opinión, ¿no? Son ¿no? Sí. la Nueva España y el periódico más leído en Asturias. Sí, sí, sí. Genera opinión. Y eso que está mucha gente en contra de él. Y no, la de la Nueva España y todo mentira y tal. Pero bueno, están ahí. Ya, pero y y el que hay. Crea, bueno, crea su consciente. Está sí, tal no, comercio eh. también, pero. Parece es que. Oye, parece es que uno hubiera en él y era el comercio. Ya. Yeah, eh, parece es que, como que como que cuesta. Que no se puede. Que lleve un, una traición, un antipatriotismo. Mm -hmm. no, se, no se puede. Bueno, a muchos de pasó ellos también con la Nueva España. Pero bueno, la, la verdad que ya he hecho uh. una, una guerra de bandes. Sí, una vale guerra esto. de bandes. Al en final. Fin. Total, dicen mentiras, los no, dos. Me que en verdad. Pero bueno. No, pero llamó mucho la atención eso. La criminalización. El titular, el titular de noticia, el. Eh, estamos desesperados. Desesperados. ¿No o sea, desesperados. ¿Estás desesperado porque la gente no tenga perras para comprar en el comercio? No, no, no. ¿Estás desesperado porque se ponen delante de, de la puerta sí, no, del tuyo? No, la ¿no? gente no entra porque no tiene perras, amigo. Madre o sea, de Dios. Si, la, claro. si, si el problema es el inmigrante, el, el que pide, si porque, esa ya la idea que tiene es malo. Estamos despestados, estamos despestados. O falo no, a, a propósito, que ya, lo, que ya es peor. A propósito... Sí, hace uh -huh. a propósito, que sean cómplices de la criminalización porque... Ah, bueno. O sea, que sea consciente que no hay verdad, pero que, bueno, y una cosa más, ¿no? Yo no sé qué te diga, no sé qué te diga porque, por desgracia, tengo ya sentido muchas veces o de... Hombre, a lo mejor en tiempos en los que no había tantos probes, como ahora, tanta gente pidiendo... Sí que tengo sentido muchas veces lo de oh, ¡ay, una vergüenza que están los probes por la calle! Tienen que quitarlos. También es verdad que cuando preguntabas a la gente que hacía ese tipo de comentarios, normalmente decían cosas como tienen que llevarlos a algún sitio, tienen que preparar un sitio para ellos, tienen que darles eh, comida y aunque mm. sea ya la cocina económica, sí. pero para que no pidan por ahí. ¡Qué bueno decía tú, Bueno, todavía va bien. Pero en este caso, yo creo que ni tan siquiera, ¿eh? Lo que Ingi, que los quiten. Sí, sí, sí, que marchen, que no se vean. Eh, que no se vean. Exactamente, que no se vean. La apariencia, tío. No la vidinta morigaita, toda la vida. Ahora entiendo <risa> yo, eso <risa> decía el eh, eh, La pauta apariencia de, de, de la ciudad. ¿no? Vas a, salir a pasear ahí con tu abrigo de piel a comprar no sé qué y, y unas moscovitas eh. en el centro y ver a un provee fuera de Un Qué asco. Con todas las moscovitas comía él una <risa> semana, ¿eh? Eh. Eh, y ay, ay. la conciencia, ¿eh? Yo muy asqueroso, yo muy asqueroso, muy asqueroso. Y después van a misa, como el garo, ¿oíste? Eh? Hombre, va? ¿Cómo, ¿cómo los llamabas? Fariseos. fariseos. Fariseos. Ah, joder, eh. Fariseos. Fariseos. Costaba mucho Esa, pa, eh, sí, <risa> ese término. Esa es mi huelo, escuchélo yo hace muchos años ya, ya a mi huelo. Muchísimos, fariseos, tal, decía, no podía ver los curas, tenía razón. Que, que sabía ayer sí, era la siente mayor. Entendiera muy sabia, sí. Y sigue siendo, sigue siendo. Sí, sí sí, o sea, sí, sí. Yo creo que llega una cuestión de edad, ¿eh? Porque... Oye, nunca siento cosas tan inteligentes. Siento cosas muy inteligentes a gente mozo también, ¿eh? Sí, hombre. Pero curiosamente hay gente viejo que además igual son gente sin estudios de ningún tipo, que no tienen otra, otra cosa a que nada menos sí. que todos los años que, que yo viviendo de todo lo que vieron. Que yo mucho. Y suelten tú unas cosas, tío, que es de tu madre de Dios. Sí, sí. Pero, pff, joder, increíble. Son reptilianos, tío. Tienes los de los los, ¿Los pues, que manden. No y, y la gente que los piensa países, eso. La gente ah, bueno, sí, que pues, que sí, Sí, porque hay que hostia, no tienes un mínimo de empatía, tío, con una persona. Yo muchas veces no soy ser pues humano. Dame pero, hasta no. hasta soy incapaz de, de cruzar la mirada con una persona que está pidiendo, tío, si no puedo dar cuesta, nada. Tal. cuesta mucho trabajo, tío. Tío, porque te ves, te ves o sea, te, te puedes lo que te decías antes, puedes estar tú ahí, tío. Sí. Yo por mira de la mirada y hay muchos años que que digamos que que aprendí que sí, tío, que tengo que mirarlos a la cara y que si no puedo dar ellos nada, tengo que mirarlos a la cara y decir, lo siento, tío, no puedo darte nada. Uh -huh. Que yo mentira al final, porque sí que podría sí. darles a todos. Lo que pasa es que siempre yo, por lo menos, no sé los demás, siento muy muy mal conmigo mismo porque soy de uh -huh. esos que dicen esa cosa tan estúpida de y que como no tengo para ellos a todos, No había ninguno. No había ninguno. Y eso es oh, espantoso, tío. Es espantoso. Ya, ya. Pero cuéstame trabajo trabajo salir de ahí. Eso, y tenemos ahí esa mentalidad todavía eh. cristiana. Ahí que no, Mira, cristiana, a, no, católica, no sé No cómo, sé lo que, que, que sabía. O sea, sentir, no sé, no sé. Muy raro. Voy a aprovechar por contarte una anécdota. Cuéntame. Hago, ya que porque viene al cuándo. Eh, creo que ya lo conté muchas veces en, en, en esta radio. Pero bueno, que, como llega una anécdota guapa, yo creo que merece la pena contarla otra vez. yo a mi padre casi no lo conocí uh -huh. ¿eh? eh, bueno conocí con, a ver eh, los míos para separarnos sé siendo bien niño y al principio todavía bueno pues de, hecho, de vez en cuando venía a buscarme para dar un paseo y tal pero bueno según fueron pasando los años eh, cada vez menos la verdad eh, pero yo por embargo pese a todo eso tengo recuerdos de estos de infancia de de cosas con mi padre y un día Además, joder, ni un recuerdo de estos Que te queden como grabado Bastante vívido Bueno, voy a saber la parte que lleve Exactamente cómo fue la cosa Y la parte que lleve sí. reelaboración Pero bueno sí. Llevamos jaleando por la cayuría. Y delante del estanco eh, sé sí que tal ya del corte inglés Había un profe pidiendo Y el mepa, Pues el mio pa, Hay que decirlo todo Porque va para entender mejor la historia Y eh, era Y era gastizo Me gustaba ahí empinar el codo Me gustaban el mulleres Estas cosas uh -huh. Bueno, entonces, en fin Bueno, pues el Provaquel que estaba pidiendo El miepa sacó, no me acuerdo Eso sí que ya no me acuerdo, la cantidad Pero bueno, una cantidad importante 100 o 200 pesetes que uh -huh. de aquella, Porque estoy hablando pues, de ahí más de 30 años uh -huh. de aquella, bueno, pues, ya, eh, bueno un... Casi, casi, sí. posiblemente Bueno, la cuestión es que Yo lo primero Que dije, fue mirar para él yo ya era un niño, ¿eh? no sé qué edad tendría seis años, cinco, no sé y, y decía lo que yo tenía sentido en casa lo que sentía por sí, ahí sí, sí. Digo, oh, pues ahora igual, eso lo gastan vino, muy típico eso y entonces dicho, mi papá miró para mí y dijo, ya, pero igual no oye, eso que no me grabado, eh Igual no, es sí, y, y yo voy a más allá. Y si lo gasta en vino, gastólo en vino. Ver, es en es, la y la es bastante duro y estar en la calle sin un cartón de vino, a lo mejor. ¿no? También, mira, eso sí, pensaba yo. Tú el otro día en, en la mía, hay un hay un paisano un paisano gitano, me parece por los y tal que vive en la calle y uh -huh. está borracho permanentemente. Estaba borracho permanentemente. Eh, yo pienso que si viviera en la calle también estaría borracho permanentemente. Claro, ¿Cómo te va desde eso? Uno, no? porque igual necesites beber para entrar un poco claro, en claro, calor. Que, que, ¿en qué circu ¿A qué circunstancias gasta eso? A lo mejor uh -huh. pues tienes una historia que o bebes o te tiras del tren. Este, rap, este paisano, no estoy seguro, ¿eh? pero parece que salió de la cárcel. Era dos o tres uh -huh. años. Entonces vive sí. tirado en la, en la calle. Eh, en fin. Y hay un chaval ahí un poco más abajo donde tú vives uh -huh. que estaba pidiendo en el Lidl siempre. Sí, ¿no? sí, y, sí, sí. Pero sí, no sé, cogí cierta empatía con él. y siempre que voy siempre pregunto qué necesito no quiero no me no quiero dar perres, tío pero siempre compro cosas qué necesites para comer y tal ah lo que quieras tal. Y bueno tú dime joder, que necesitas no pollo tal o zumos o galletas o tal y compro siempre algo de lo que compro yo pues o sea, compro algo para él y, claro, claro, y tal claro, estoy haciendo que sea el Nenio el que lo dé y tal Toma, vamos uh -huh. a darlo sí, pues sí, sí muy sí. bien tío muy bien la forma de eso que lo vea como algo que no, no una no prenda como yo que decía de neñu bueno que, eh, en vino. Eh, ¿Eh? y el eh. único sinceramente no con no, después bueno está por desgracia tanta gente ahora que no puedes yeah. pararte a, pero con esa persona pues no sé un chaval chaval eso no sé no sé tengo cierta empatía con él Y, y, no, y no puedo, tío, ¿no? Desde el primer día más. Si es míralo los ojos y yo no pude dejar de, yeah. de compartir un poco. Tengo ganas un día a ver si de pararme con él y que hablar un poco con él, que me cuente, a ver. A eh, ver de dónde Sí, si si un poco no la historia y de tal, ir, ¿no? Claro. Pero bueno, a ver, no sé si un día me atreveré. ¿No? A ver. ¿Ya has de decir que venga aquí. Que sí, estaría guapo. Es, yo es lo que pensé, sinceramente, uh -huh. yo lo que digo, lo sé, yo lo que pensé, o eso, grabáis ahí, ahí una pequeña entrevista, cuando cuenta un poco la historia. Ay. Bueno, no, no sé. Hay años había, muchos años, hubo aquí un tiempo un programa que consistía en eso. Pero bueno, de, esto estamos comentándolo, que si se fadría, fadría se contó la mejor intención, tío, de. de conocer la historia de estas personas y sí, sí, sí, pues, sí, dar ver, la luz, que se sí. y vea que son personas, hostia a ver, son y, seres son humanos como y tú tienen como una yo. historia, exactamente una historia a lo mejor pues este, que la este programa que había aquí no era precisamente eso eh. consistía no me doy cuenta yo, hostia, eh, llamaba vacas desnudas hacía lo bueno o sea, y la primera en la primera vez que me suena hablar de ese programa Hostia, de, ya que tampoco sé cuánto duró pero bueno hacía lo Eh, uno de los rapaces que falla ahora a la juventud de mierda mm. y, y otro elemento de el vaso barrio que yo en barrio muy macarro el de estos ¿eh? es tremendo mm -hmm. <ríe> y consistía la cosa en, en <ríe> que bueno y, bueno yo no sé si era tan crudo como lo contaba ¿eh? pero consistía básicamente en, en buscar mendigos para la calle eh, tentarlos con una lata de cerveza Y subirlos a la radio que empezaron a contar cosas uh -huh. Yo recuerdo un día Que subieron dos Bueno, el día del programa que me acuerdo ¿eh? Igual nada más lo ofrecieron ese día Y no uh -huh. lo hacían habitualmente Pero pero bueno, discutiendo sobre Porque tú tú qué dices que estuviste en Garabanchel ¿En, en qué modo de Garabanchel estoy tú? Hombre, tú conocías el no sé qué Ah, mentiroso En no... este plan bueno, eh. sí, <risa> Un programa en ese plan sí. Pero bueno, pero mira Sí que igual no estaba de más, tío Pues... pues Si sí, el caso la parte humana, ¿no? Esos claro. Son seres humanos y tienen una historia. Y, claro, claro, claro. Y bueno, que se sepa, joder, ¿por qué llegaron a estar ahí? Y ¿Qué circunstancias hicieron que. Pues esto, igual que hacemos programas de, de inmigración o programas sí. de tal, y, y joder, intentamos dar a conocer ese, ese mundo, ese fenómeno, esas personas, pues igual no estaba de más. Eh, pero bueno, ya veremos a ver. Eh, son ideas que van mm. que van surgiendo, son eh, cosas interesantes que nos surden aquí pero bueno, eh, no sé qué tenía yo ganas de comentar otra cosa al respecto ah que estamos hablando bueno pues eso de lo de, de lo estúpido de, de los este, de sancionar económicamente al que, mm. al que en un tiempo para pagarlo y, y una estupidez tan supina que, que bueno, que yo llego a pensar lo que, lo que te comentaba en antes Que si no será un paso previo, eso por un lado. Y por otro, bueno, pues la criminalización, ¿eh? el, el generar una opinión ya agresiva contra esta gente, eh, que con todo ello puede ser una medida previa para, de una manera muy lógica, decir que digan los legisladores: A ver, eh, el que haya mendigos y un problema, ¿eh? claramente y un problema, porque dicen lo, los comerciantes. Claro. Y un problema ah, claro. económico. No dejen la crisis y culpa de ellos. Sí, ¿no? Claro, pues probes. un día meten el para claro, gastar. Claro. No de de de de dejen a la gente consumir. Entonces, claro, ¿cómo no va a pasar el consumo? Están puestos en la puerta del comercio y están así con los brazos en cruz. ¡Eh, eh! ¡Tú no puedes pasar! ¡No pases, no pases! Porque, bueno, todos los días los noticiaron en España y todas esa sensación. Es poco más eh? que, eso, sí. que lo decía literalmente. Si hay veces que se ponen en la puerta y casi no dejen pasar a, a, a, a los clientes. ¿Eh? dicen eso, dicen eso, de verdad. Bueno, pues con eso, con todo eso, sí, es una opinión contraria. Entonces dicen los, los legisladores. Obviamente, pues como esto hay un problema, y, y le ponemos, bueno, pues la sanción que nosotros consideramos que, que hay que poner, que es la económica, tal. Pero bueno, la sanción económica llegarán ellos en un momento a reconocer, eh, es que no va vale para nada allí lógica. Mm. Entonces tenemos que poner otro tipo de sanción, que puede ser la de la sanción de de privación de libertad, privación de dignidad, aunque está mm. proveyente ya de dignidad yo creo que, que, que tan bajo mínimos, aunque hay muchos que, que la mantienen ¿eh? como buenamente pueden, eh, y pues puede, o puede ser la, la pena de muerte, ¿eh? la pena de muerte que puede ser la, la muerte física, no, no, no lo necesitan porque pueden aplicar algún, algún tipo de muerte, de muerte social. tipo eso que decís, asignar en en centro de de concentraciones, deixar que se pudran, eso pues ser una una media curiosa. No creo que vayan a gastar perras en tú que se van a gastar perras en en cama y dallos de comer a la gente que no tiene. No me no, matarlos Y una moza, tío, Que yo no la asociación moza. tal La asociación. La presidenta de ADAC María Marta Pérez ah, esa Mira, ya pero que Fíjate lo que dice Estamos desesperados, algunos se pone a la puerta de la tienda y casi corta el paso a los clientes En algunas calles como el tramo de Palacio Valdés Que Marta, la iglesia, de San Juan es exagerado, están atravesados por toda la calle Los comerciantes aseguran que las personas que piden en las calles del centro están organizadas Al menos en el caso de un grupo de mujeres de nacionalidad rumana Afirman que por las mañanas se bajan de una furgoneta que vuelve a recogerlos cuando termina la jornada. En cambio, los virtuosos rusos tocan como los ángeles. A eso sí que los desalojan y lo único que hacen es dinamizar la calle. Eso sí nos ayuda, y nos favorece, se lamenta Pérez. Madre de Dios, chaval. ¡Pruf! Es que es que eh, mira, mira, mira lo último, lo último de todo. Sí, sí, sí, eh, dale, dale. La Asociación de Autónomos de Comercio de Vido cree que la práctica de la mendicidad en la calle en las condiciones en que se está haciendo ahora es la puntilla. que les faltaba para rematar el descenso de ventas por la crisis. O sea, la culpa no hay de la crisis. La culpa no hay de los bancos. La culpa no Y de los probes. Claro. Sí, y culpa de ellos. Cajo la puta que los pariós. Bueno, he lo más que ya. los comentarios son un poco buenos, anda. Bueno, anda, oye. La gente y un poco... Algo, algo es algo que todavía queda de gente inteligente. O medianamente. Bueno, y que tampoco hay que son muy listo, ¿eh? Para pa ver para ver la burrada que, que y esto. Y que de verdad... Uff, Bueno, y eso que estás tú diciendo de la legislación y tal, mm. aquí yeah. en nuestro país vecino Francia, gobernado por un socialista, que iba a ser la revolución del socialismo oh, en Europa sí, y tal, oh. ya la oficio con los gitanos. Efectivamente. Está haciendo con los gitanos, está cogiéndolos y está Como por bueno, un problema, piden también por motivo que... racial. Eh, ya ¿no ves el problema? otro día, el otro día que fue una niña. Sí, de verdad. verdad? Lo, Hombre, que se ¿A dónde se, se, se, se llega, tío? Aquí me dice, se... que ah. no sé si se conocen esto, la gente no está escuchando, pero la niña que Fueron a expulsar a la familia y la niña estaba en una excursión con, con los compañeros del colegio y fueron a parar el autobús y sacarla del, del tal para repatriarla con los padres. Y okay. después decía el ministro, el, el ministro del Interior que no, bueno, que la niña que no había nada que se quería que viniera ya sola. Y la niña ahí en Rumanía diciendo, "Bueno, voy a ir yo sola para allá si tengo 13 años y mis padres están aquí, pero bueno, yeah. que, que, que, que, que, que reptilianos. No, yo, reptilianos por lo menos. convencido, que yo todo lo demás, que si los chentrais, que si, que si el Club Bilderberg, que si... Ta, ta, eso no... No, ni presto mucha atención, pero hostia, los, los reptilianos, sí, me he convencido, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Están vivos, como la sí. película de Carpenter. Sí, sí, sí. Son eso, tío. Ver, son ya, gafas absolutamente gafas imposible de... que esas siete sean humanos. Mm -hmm. Te voy a limpiar unas gafas de esas para ver quién es reptiliano. Ya te digo, ¿eh? tío. cajo la ley. <risa> no, pero bueno, digo te yo que, que íbamos a ver a muchos, ¿eh? Cajo la ley. No sé si por la no sé si por, por, por, por los barrios veríamos a muchos, pero subíamos a la Coyuría. ¡Hostia! Cajo la ley. Íbamos a ver unos. Unos cuantos allí. Joder. ¿Sabes otro tema en el que también es muy, muy curioso la, la legislación? En la ciudad está prohibido dormir en la calle. Uh -huh. Está prohibido vivir en la calle. Sí. ¿sí? Entonces, como porque echan a la gente de, de casa? Ya. Qué sí, curioso. Está bueno, viste, eh, sí que desalojaron de casa y pusieron una multa de 100 euros por dormir en la calle. Ah, ¿No viste? Sí, sí, sí, sí, claro, claro. Desalojaron y al día uh -huh. siguiente o al mismo día... por estar la calle una multa claro pero si me echaste de casa y eso implica que tengas que vivir en la calle vivir en otro sitio claro dónde no no es tan fácil vamos a imaginar manego que a ti a mí échenos de casa porque no pagamos Lo que sea ya, porque ya sabéis que sí, la propiedad no, privada no existe. No existe. ¿eh? Y es de ellos, y no estáis sin usarlo hasta el día que deciden de ye, que ya no nos vaya, lo voy a más. Eso, eso sí que lo de la propiedad no existe, con lo que estás diciendo ahora, hay una vuelta de tuerca ¿eh? De, de espectacular. eh ¿Sí? de, Del concepto marxista de la propiedad no existe, de la propiedad comunal, a, a la ah. propiedad no existe porque ya es del capital. Ah, ye eh, ye efectivamente, no está. O sea, efectivamente. <ríe> que por cierto, ¿sabes de quién irá la solución? No yo mía, ni mucho menos. Jerónimo Granda, ¿no? Jerónimo sí, Granda, sí. lo que pasa es que no lo entendía hasta hace poco. Hasta eso, de, de, yo, de, digo, yo, yo estaba pasando lo mismo con lo de Oviedo, Tambor y Gaita, que hay una frase también, <risa> que también <risa> me gustaba mucho en, aquella, en aquel programa que hacía, en la, la, la radio de Pequillera. Ya sabes, en no Oviedo, y además decía lo en el latín, tambor en, en gaitero, no sé qué tal, sí, sí, sí. <risa> <risa> yo era tremendo. ¿no? <risa> <risa> Hostia, y tanto, hay que traerlo un día a la radio eh, también. La propiedad privada, recuerda, la propiedad no existe. Efectivamente, no existe, no existe. Entonces tú ponte que eso, como la propiedad privada no existe... ¿Eh? Los, los sitios donde vivimos, los sitios viviendes, deciden un día los poderes, deciden el capital, deciden los políticos que ya no la podemos usar y nos dicen amablemente: Oiga, a la puta calle. ¿Eh? Entonces nos vamos a la puta calle. Pero como tú y yo somos así muy dignos, ¿eh? decimos: No, hombre, no, la puta calle, no, vamos a ir para el prahués y de ahí arriba, ¿eh? vamos a montar un chamizu ¿eh? sí. y vamos a vivir en el chamizu. ¡No! Está prohibido. También. Está prohibido. ¿Cómo vas a vivir en un chamizo? No más es que no tienes condiciones de... La habitabilidad. De vida, que mucho eh, mejor estar eh, en la calle que estar que, que en un chamizo. Que tampoco puedes. Tampoco puedes. Ajá, hostia, Ay, entonces jodidos. Espera, espera, que entonces hay una opción sí. mejor. Vamos a suponer que, claro, nos dejen vivir en el típico chamizo con unos persianes, unos cartones, tal. Oye, pero tenemos un amigo que es muy majo y dígnos, oye, no os preocupéis, ¿eh? Que, que hay tirando para qué sé yo para la torres mismamente y... tengo yo una cuadra ¿eh? oye que ya está fecha de ladrillo y tal y tiene incluso agua para los animales y no la uso entonces oye pues acondicionáisla pones unos camastros y tal y entonces ahí por lo menos y un yo encima por lo menos que eh. te pillen que no eso está ta tam... prohibido o me va cómo se vive en un sitio con no un cédula de habitabilidad claro vamos a ir más allá tu todavía Marchamos de ahí, cago la puta, marchamos, tal. Y nosotros, oye, mira, tengo yo un, un fin de semana, ¿eh? o así, fecho ahí medio entrampeado, que bueno, oye, pues eh, tiene todo: tiene cocina, tiene. tiene Aquí un fin de una casina de español, que sí. es tal. Una ruló de así acomodada, fecha, sí, tal o cual, ¿no? Sí, pues, o sí. incluso, bueno, aunque tenga fecha de. Lo sí, típico fecho sí. con una licencia de taperos sí, pero que luego sí, la sí. pongo yo pa sí, vivir para vivir y, y tal. Claro, venga, pues vale, ah, pues vamos para allá, que oye, tiene cama, tiene baño, tiene cocina, Coño, pues ahí se puede vivir hasta dignamente. Sí. Que te pillen. Tampoco. Joder, tú imagínate que a lo mejor, oye, pues este que la construyó para no destacar demasiado, en vez sí, de eh. poner el techo a dos metros del suelo, pues pusolo a 1,80 para ofrecerlo un poco más pequeñino. Sí. eso no tampoco. no te ha prometido vivir claro, en ese claro. sitio Ta hay otra opción que ya que te metas en una de estas de estas cientos de municiones que hay por ahí que tan vacíes ah también fechas teniendo utilidad y todo pero pero tan vacíes porque nadie las compró o no se <risa> acabaron de poner todos los sí, sitios tampoco, tampoco <risa> también por, además además eh, no sé si leíste que mm. salió un comité de expertos así uh -huh. en general, expertos expertos diciendo que no lo leíste, que había, no. Que, que había que una forma de dinamizar todo el tema del problema de las casas vacías que era derribarlas todas Ah, interesante. Sí, sí, sí, salió también y tal. Otro, otros expertos de mis no, cojones. Otra, pero o, igual cobraron y todo por el estudio. Otra media inteligente. Hombre, seguro, claro, y claro, muchas o sea, cosas. Estamos echando la gente de casa. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser con las casas vacías, cases? Que hay tropecientos millones de casas vacías en España. Vamos a tirarles. Va a de Claro, total. Y vivir en el escombro. ¿Podrá vivir en la zona de escombros de, de esas casas? No creo. Tampoco no creo. Voy, yo creo. Yo que supongo no. que está prohibido. Cualquier tipo de. Todo lo que no se vivir en una en una en un sitio que ellos decidieron que se puede vivir, no se puede vivir. Más que nada. ¿Mm? Si lo que te ha prohibido es yeah, vivir si no tienes perras. Vivir si no tienes perras o vivir al margen de ellos. O al margen de eso, yeah, sí, los o que entre, ellos. Eso es lo que también, ellos son sí, más nervios. Sí, sí, ¿eh? sí. eh, tú imagínate, tenemos un compañero que no sé si estará en el, en el chat, que bueno, pues lleva una. Yo ya que admiro los mogollón, no vamos a ponernos aquí a dar nombres porque, bueno, tampoco no hay no cuestión. Pero yo admiro a los mogollón porque él tiene el proyecto de, de vivir dentro de lo que cabe, dentro de lo que se puede, al margen. Uh -huh. No está permitido. No, no, no se ya, con ver, la historia. Está sí, sí. prohibido que, que, bueno, no sé si, si España ya transpuso esa normativa europea. Pero en principio está prohibido guardar semillas propias. Uh -huh. De semillas tienen unos dueños, entonces tú si sí quieres tienes que comprarles. Uh -huh. Está prohibido tener animales. Tú si tienes animales tienes que tener una licencia. Uh -huh. eh, no sé con el tema de cultivar. Si también te hará prohibir prohibido, tendrás que tener un permiso. Pues solamente tendrás que tener si un no permiso. ¿eh? Si no pasa nada, si no lo para todo nada. lo prohíbe, si ¿eh? no lo prohíbe. Hay tal, unos eh? expertos por ahí que dicen que si lo plantas lechugas en tal, pues tener una movida alimentaria ya está. Claro, ah, claro. Ya está claro, prohibido. Está prohibido, por supuesto. Vamos a suponer, oye, tú eso, vives vives de lo que te da el campo, de unos animales que tienes ahí. Entonces, bueno, pues vives en un chamicín que montas allí. Ya uh -huh. lo dijimos ahí un momento. Está prohibido también. Uh -huh. Tú no puedes, no tienes derecho a vivir en ese en ese chamicín. Que te pillen, ¿no? ¿viste? A lo mejor tienes hasta derecho a tener el chamicín. Porque dices, bueno, sí, vale, este, tú en, en esta finca de estas características damos te permiso para poner una casetina. Date permiso para poner la casetina. Pero no para vivir en una casetita, ah, bueno. cuidado. ¿Qué, crees, eh? ¿Qué, ¿Qué va a hacer esto? Eh. Viste, tener un sitio y de, te y de momento con lo del tema, por ejemplo, de si tú tienes una, una serie de pites, en principio, digamos que no, si no son muchos, no se meten con eso. Pero como siempre nos gusta recordar la yita ahí y la van a usar cuando ellos día la mm -hmm. van a usar. Porque por supuesto ya está ya prohibidísimo y que eh, me parece que, que comer tú los huevos que ponen estos pites bueno, yo creo que tar también te ha prohibido ¿eh? lo que pasa que, que bueno, fue en la pista gorda pero bueno, ya si, si, si para arriba, ¿eh? los huevos de esos pites, vas y ellos los das a otro para que los coma uh, uh, uh, menuda, menuda la que tú puede caer en arriba, eh, tremendo y tremendo, sí, eh. sí, sí, sí, sí. tremendo o sea, si es prove tienes que pagar multas, si te echan de casa no puedes vivir en y porque también te ponen una multa Si intentas, eh, yo qué sé, pues eso, eh, plantar unos tomates y sacar semillas de los dos tomates para no tener que gastar perros en comprar semillas nuevas, eso también está prohibido. Mm -hmm. Si tienes animales para vivir los huevos o, o para matar una oveja, joder, o para catar una cabra, eso está prohibido también. Y ¡Increíble, tío! <risa> increíble. Y eso es lo que ellos ponen nerviosos, especialmente nerviosos que, sí, sí, sí, sí. que puedas vivir o que intentes vivir al margen. Primero yo creo que lo primero todo que no lo entiende, que no lo entiende. A ver, pues si pasa tú ya es un poco eh, heterodoxo y ya la gente, la gente ya no estoy diciendo sí. los, los poderes, la demás gente cuesta entender. ¿eh? Yo qué sé, pues yo por ejemplo que, que no, ni tengo coche ni lo quiero. Cuando lo comentas con la gente, mm. la gente puede entender que no tengas coche. Pero no puede entender, o cuesta entender a mucha sí, gente sí, sí, que, no que, lo lo, que no lo quieras. Y te dicen, va, ah, provee ya, bueno, hombre, ya saldré un trabajín, que ganas Ferres nah, nah, para nah. comprarlo. No, pero, no, no. pero si nah. no tengo ningún interés. ¿Pero qué que ¿No tienes carné? si haz mucho. ¿Y nunca es coche? No. Les gusta ir mucho trabajo. Sí, sí, sí. Yo soy una chorraína. Pues tú imagínate cuando, oye, pues hay gente por ahí que está viviendo en, en, en yurtas. la, la cabañuca esta tipo mongol, el uh -huh. desierto de, del Gobi, o en, o en tipis, indios, uh -huh. o en... Cara, imagínate, cómo, ¿cómo? Y esa gente está muy feliz y joder, pues ves el libro de, de muchas cosas como, por ejemplo, tener que trabajar para tener capital, pues tener que trabajar, porque un poquillín a lo mejor ya no sí, sí, sí. es necesario. Sí, sí, pero para todos, para comer y tal, no para pagar una casa, una luz, una tarada. efectivamente Y de hecho, de hecho cuando, cuando empezó todo, porque todas estas leyes... Que están ahora aplicándose, uh -huh. ya hay años, como tú bien dices, que, que se están desarrollando. Y esas normativas, por ejemplo, el Estado Oviedo, ya fue hace 4 o 5 años cuando se aprobó. sí Y fue cuando cuando cuando empezó la crisis, claro, esa gente hielista, son reptilianos, pero tiene gente que, que piensa. Y sábenlo, no igual que nosotros, yo me acuerdo, yo hace muchos años aquí, cuando empezó la crisis en el 2008 y demás, Acuérdame que comentábamos que, bueno, que igual tenía una parte positiva que era que la gente iba a empezar a verse fuera del sistema, ¿no? Porque la primera lo que genera allí es exclusión del sistema, ¿no? del sistema capitalista o de consumo económico, etcétera, etcétera. Y que bueno, que iban a surgir iniciativas, de hecho surgieron y están sí, surgiendo sí, iniciativas sí. que se intentan, como tú dices aquí, organizarse de forma diferente, alternativa al sistema. Los poneros, ya en esos momentos empezaron a desarrollar esas leyes. Pa, pa esta, esta, esta de Oviedo. Y era <risa> de esa época. ¿de acuerdo mío más o menos creo, de. Yo el 2009, eh, así, ¿no? Claro, y, sí, sí, si 2008, parezca, 2009 y tal. Bueno. Y bueno, están ahí. De momento, pues bueno, sí, había crisis, pero, bueno, pero ellos ya sabían que. Que iba a, a pasar. Y lo que iba a pasar, porque esto, bueno, lógicamente hay una crisis planificada. Hay, un, hay una sí. crisis, pero claramente está, tiene un, un desarrollo provocado. ¿no? porque una Habrá una parte de. de improvisación por decirlo de alguna forma pero gran parte y planificar y yo creo que lleva una está mm, fecho para apretarnos un poco más todavía no incluso a los que quieren estar fuera y tal aunque no, para pa, pa darnos otra vuelta de tuerca más y, y seguir desarrollando esta, esta miseria, este, este sistema esta mierda, no sé muy bien cómo, cómo definirla y claramente el que no esté dentro tampoco puede estar fuera, no te van a dejar no estar, fuera. estar fuera no que, lo que dices, el siguiente paso será pues acabar con esa, con esa gente sí, yo fuera. supongo que a ver la criminalización a lo mayor todavía hoy, a fecha de hoy todavía no resulta tan efectiva o tan eficaz mayor mm -hmm. que efectiva, en el sentido de que bueno la gente a lo mayor ahora mismo todavía está reticente reticente dentro de lo que cabe, crees esas tonterías mm -hmm. dentro de lo que cabe, digo porque todavía mm -hmm. traen con Madre de Dios, traen con cosas que son increíbles, pero bueno. Eh, pero yo creo que como yo, bueno, pues la gente aquí, los entientes, dicen que soy pesimista, yo creo que soy realista. Eh, dado que yo creo que vamos acumulando derrota tras derrota. Eh, hasta no, la victoria final. Hasta la <ríe> victoria <ríe> <ríe> <ríe> Nun no siendo, no siendo eh, citando a Escorbuto, que una casualidad provoca una reacción, Gracias. Yo creo que cada vez vamos a ser más, de, vamos a estar más derrotados y a ser más sumisos. Uh -huh. Entonces cada vez a Te mayor... interesa eso. También. Claro, más gente al... porque más gente va a creer esas historias uh -huh. y menos gente va a, a luchar por los de a luchar. Uh -huh. o a... Bueno, yo, yo, mira, yo quiero ser un poco optimista. Yo a pienso y aplico con la física. Yo creo que le hablamos en algún otro programa. <ríe> algún otro, ¿no? sí. La ley de aquí del señor, el señor Newton, a toda fuerza de acción se le supone otra de reacción. Y entonces también, bueno, pero ellos también lo saben. Entonces, claro, vas apretando poco a poco. Porque lo que tú dices, si, por lo que sea, si de repente se criminaliza todo, pues a lo mejor salta más gente. Pero si nos van, ¿eh? es como la rana que van calentando. Rana, sí. Que nos van calentando poco a poco, <risa> no te enteras que estás perdiendo Entonces, cuando te diste cuenta, a lo mejor ya hay tarde. Yo y un que poco por lo que, es. Es, lo que está, ¿no? Si de repente ahora hicieron eso, pues, ¡guau! ¡Uf! Saltamos, a lo mejor más o más parte. Pero bueno, vamos poco a poco. Ah, bueno, si esto no, pues vamos pa un sin para atrás. Ya daremos otro para adelante y tal. Ellos... Ellos no hay que. A ver, el sistema yo reconozco y que es muy inteligente porque. No, no que sea capaz de que esto siga funcionando tal y como está montado y hay que tiene que haber gente por detrás muy inteligente. Por si detrás. No, porque si no, no. no no Si sí, yo digo lo muchas veces, niego eh, tengo lo dicho aquí en los micros muchas veces. Si hay 10 años, hay una década, nos dicen que va a pasar cualquier cosa de las que pasa uh -huh. hoy, anda, hombre, imposible. Sí, ¿Tú sí, qué sí. dices? Mira, ahí cuando, cuando toda la polémica esta de que en algunas autonomías en Galicia, en Valencia, eh, a la gente que. Lleva, verdad, a ver, oye uh -huh. por Jay, a la gente que lleva más de tres meses en sincotizar la seguridad social, pues digamos que pierde la. No tome claro si pierde, eh, si deja de estar afiliado a la seguridad social. Si, faciendo, si te ha obligado a hacernos determinados trámites, uh -huh. y, por, supuestamente universal, pero bueno, yo qué sé, yo de esas cosas sí, como cuesta hacer, me entenderlo. Tienes que hacer una movida de pedir como si fueras... La tarjeta de indigente, indecente. yo eso sí. pedí en su momento, pero bueno, pedíla más que nada porque en ese momento yo cuando en Galicia y en Valencia estaban denegando ellos la, sí, sí, sí. la asistencia sanitaria a gente, por ese motivo... Y entonces va a pedirla. Conozco mucha gente que lleva muchos años sin trabajar porque no, traba no encuentra trabajo y siguen atendiéndola. De entonces, hecho, sea... 700 y pico mil tarjetas anularon. ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí, eso salió tal. Muchos de inmigrantes y de gente a así ver, tal. Sí. Les cortaron el, el bacalao. Oye, no, no tienes derecho a una asistencia, asistencia de esta de sanitaria en centros de salud y demás, pero bueno, siempre que vayas a un hospital van a atenderte, ah, entre bueno. otras cosas, porque los médicos... siguen siendo personas, afortunadamente eh, no, no, no hay reptiles y también. hay bastante, y hay bastante hay casos en los que no hay reptiles también, pero, hay reptiles también, <risa> pero bueno, eh, digamos que hay un colectivo que bueno está bastante sensibilizado y atiende aunque sea, porque yo sé de casos de gente que sin tener derecho a, el médico pues hace una objeción de conciencia y atiende a esa persona porque el su código ah, no. ontológico y y su, y su no, juramento no, hipocrático Dices que hay que atender a una persona, igual que si la ves caer por la calle y es médico, la atiendes, pues si tienes una persona no, que no tiene tarjeta, vamos, es que eh, lo que faltaba ya, ¿no? Por suerte, por suerte, pero bueno, también, a lo mejor bueno, pero, empiezan a criminalizarlos o cada vez habrá más los que no estén de acuerdo en porque se van... Pero tampoco hay falta. Tú atiendes al médico, atiendes a su atiende a la persona uh -huh. y nada, luego en la puerta está otro para de la factura, tampoco pasa Bueno, nada. sí, también, también, sí, sí, sí, <risa> sí. sí. <risa> casos facturas y tal. Pero sí, pues la, sí. la historia que te quería contar, dice que en aquel momento, sí, hay unos años, sí, vamos por, vamos ya, no, pero pasan muchos tipos de sí, eh. Sí, eh, sí, no, sí. Bueno, lo, no, lo único que tú sabes es volver después al punto en el que tal. Es un ejercicio de estimulación cognitiva, programa, eh. Por eso, yo creo que por eso sigo todavía, eh, <risa> si no igual <risa> ya tenía Alzheimer, o la de mi madre. <risa> que, que la historia es que eh cuando todavía movida en Galicia, Valencia y tal, eh, yo bueno, llevaba En ese momento eh, llevaba exactamente tres meses sin cotizar. Entonces, bueno, pues qué sé yo, enterarme a ver si era verdad que te te anulaban la taseta, se es el afiliado. Y metíme en internet. Y, y en internet, eh, bueno, pues encontré buscando por el buscador y tal un foro que, en el que falaban de ese tema. Y metíme, y resulta que sí, es verdad, hablaban de ese tema, pero el foro ya de muchos años atrás. no sé cuántos años atrás, cuatro o cinco años atrás uh -huh. y los comentarios sin sí, no humorísimos porque ahí era uno comentando no, no, pareceme que si no trabajes tal, según la, la normativa de, de estar afiliado, no sé qué, y salían otros cientos diciendo, pero bueno ya está el puto paranoico este joder, pero si la, la seguridad social y universal pero qué tontería, pero cómo no van a atenderte pero... además acuérdome que una frase que me llamó mucho la atención, ¡ya están estos rojos! No, y lo, y lo peor y es que, eh, que ya es verdad, entre comillas, o sea, no pasaba nada. No pasaba nada, no pasaba claro. nada porque había una más y tal, y nunca pasó nada, porque bueno, no se aplicaba, por decirlo de alguna forma, porque uh -huh. bueno, en el ordenador del tipo que te da la cita no salía tal, pero de repente... A, falta. actívanlo y, y automáticamente ya eh, todas esas tarjetas y toda esa movida ya están marcáis y entonces sí ya empieza a funcionar o sea lo que tú decías antes la lista prepara ahí, ¿Está ahí no interesa bueno vamos a dejarla no pasa nada pum, de repente clac ¿Eh? la lanzamos de hecho ahora se hizo todo esto de la reforma de, la, de las tarjetas y tal hizo con ese fin de automatizarlas todas y meterlas todas al ordenador y tal para qué unificar eso para pa limpiar para limpiar y ahorrar ahorrar a yo oh. eh, forrar el eh, recorte en los cabrones eh, Bueno. estuve viendo este martes Mariego, un en la biblioteca el ciclo este que tienen que tienen amañado los, de, los del Ateneo Libertario tiene sí. crisis y tal uh -huh. y también ponen un, un documental sobre la situación griega mm. y, pero ya era muy bueno ya era muy bueno en general pero al cuarto modo una parte la que, que bueno ya tuvo mucho renombre a raíz de que un diputado francés Eh, como todo el tema en el Parlamento y el vídeo circuló bastante por internet y demás, pero como eh, explicaban todos los recortes en sanidad, educación y demás, y el incremento bestial en la compra de material bélico, bélico sí, a Rusia, Francia, Israel, sí, sí, sí, sí. pero un incremento Me terrible. Eh. En España también pasó eso, también, eh, no, ¿no? también pasa y tal, y, y, y en, los últimos, en los últimos presupuestos, que son de cuatro uh -huh. días. No sé exactamente el presupuesto que va a ser para compra de armas o de material de la verdad que no habría que mirarlo, pero sí recuerdo una cosa muy curiosa, la partida para investigación subía un 1%, pero eso ya era para investigación civil, la partida para investigación militar subía creo que ya era un... 30% mm. una cosa en full está muy bien explicado en, en, en lo de la doctrina del shock de Naomi Klein que comenta algo parecido que en todos esos países donde se hizo toda esa movida se recortó brutalmente en todas esas historias en la edición tal, y sin embargo después eh, todos esos ahorros se suponía que se hacían en unas cosas había eso después se gastaba de eso, en, en comprar cosas para los de, las, de los que hacían las ayudas después invertían el dinero claro, claro. desbloqueaban los créditos y tal para comprar ellos a ellos esos sus gastos, sus tecnologías de militares y demás más avanzadas que cuestan una barbaridad de millones y tal pero bueno yo como el pago en contra de y la forma de hacerse ricos eh, sí ellos. eso es lo que venía sublimi a explicar el documental sublimar el dinero del, del pueblo entre comillas a, a eh, exactamente, capas exactamente. A capas financieras para ellos ganar más eh, eso es una frase que salí literalmente en el documental sí, ¿no? Los que nos dejen dinero ¿Para que gastemos ese dinero en comprar ellos armas? Sí, sí, sí, es sí, sí. <risa> una malo, cosa. Es una más eh. Oye, como aquí con esto de los bancos, ¿no? Que si os daba dinero para salvarlos o sea, y gastaban en deuda en deuda pública y ganaban, eh, prestabas ellos al 1% y ellos invertíanlo para ganar el 5 o el 10%. Claro, ¿no? Entonces, sí, claro, sí, claro. claro. Esto. Pero bueno, esto, esto que hay, y no sé, no sé tío, la gente, la gente no ve las cosas, yo no lo entiendo, tío, porque si lo ves, tío, tío, para decirte... Bueno, la gente velo, pero yo no sé qué pasa, que no hay esa capacidad de ver la y tomar una acción en contra de eso, tío. Porque todo el mundo. Tú que esto comentas lo por la peña. Sí, sí, no, ya sí, pero es que ya sí. ¿Pero ¿Cómo que ya sí? Ya, hay mucha gente claro, que dice sí, sí, eso, que lo tío, asume bien, como fumer, algo natural. El sistema es que el sistema mal. ya sí. ¿Cómo que el sistema ya sí? No, que me estás contando? Hay claro mucha... que ya sí, vale, ya sí, pero ¿y qué? ¿Ya te sirve con eso? no Hay sé. mucha gente que asume que ya sí, que no se puede hacer nada. Uh -huh. Resultado de la educación, la publicidad y les. Sí, la propaganda, sí, sí, los medios de comunicación haya... masivos, la ¿cómo? televisión, claro. tal. Claro, si estás viendo claro. todo el día en la tele. A la Belén Esteban, ¿qué jones vas a pensar de forma crítica? ¿O, claro. o toda esa mierda que echan por las teles. Pues fu no fuiste a una de esas pseudo-prisiones que llaman colegios claro. institutos y demás, pues oye, obviamente. Eh, pero bueno, eso por un lado. Y luego por otro, yo creo que también hay un pequeño grupo que a lo mejor sí gustaría protestar, pero tiene miedo, o tenemos miedo. A ver, yo no me, no me voy a... No me voy a, a, a quitar de, ¿eh? de ese grupo porque, joder, claro, eh, les yeis cada vez son más represibles. Al mismo tiempo que puede subir un poco la conciencia, ¿eh? eh, les yeis, para evitar que esa, ese incremento de conciencia se pueda materializar, sube mucho más. Decir, ahora mismo, bueno, pues mismamente, esto que estamos haciendo tú y yo, ya delito delito penado hasta con un año de cárcel. O sea que, bueno, en fin... Bueno, no sé si ahora mismo, siempre lo digo. No sé si ya te ha aprobado el Código Penal Nuevo o no nunca. No, bueno. ¿Y eso por qué? Porque cualquier, eh, difundir a través de cualquier medio ideas que puedan y te susceptibles de alterar el orden social, Y el derecho penal está con un año de cárcel. Ah. ¿Cómo lo ves? No, pero esto es esto tu teoría. De, de, igual, alterar el orden social. <risa> claro, tío. ¿ves? Estoy a ti y una frase tan increíblemente ambigua ya, ¿eh? que puede a todo. Mira, hay un poco recientemente a un amigo común, uh -huh. tenemos por ahí tal, eh, Vilo y tal, y dije: oh, ¿a qué te dediques hoy tal? ¿a qué, qué fases? dice: Mira, no un fago nada. Voy a dedicar todo lo que me quede de vida a ver si logro echar a estos hijos de puta y, de, y romper este sistema de una puta. Voy a Estoy participando en todo lo que haya por ahí que sea en contra del sistema. <risa> todo mi único objetivo ahora mismo, y es. Acabar con esta banda, hijos de puta. Así me lo dijo. Bueno, anda. Así me mujer. lo dijo, tal cual. Y yo, pues oye, tío, ole tus narices. Y tanto, y tanto. Sí, señor. Joder, qué guay. Bueno, <risa> sí, sí, sí. mira, hay los que no tienen ese mío a la, a la represión brutal. Sí, sí, en plan ya, bueno, pues... <coughs> bueno, vale. Esa, esa puede ser una de, un, la casualidad que provoque la reacción. Sí, sí. el día que sí. todos estemos tan extremadamente jodidos que perdamos el mío. Uh -huh. y, y ya nos da igual todo, porque total... Y como lo que otra declaración de la, de la premio nobel esta que, que tuvimos leyendo antes, que los que los los mendigos es que ya no tienen ningún miedo cago en la puta cómo van a tener miedo joder que más pueden perder ya sí, es sí, es lo, lo perderon todo, perderon no tienen dignidad, casa, no primero, tienen perres no tienen no. dignidad, que yo no es mío buen a tener, van a tener todo a ti gilipollas, Ay, uy salió un insulto, no suelen insultar a la gente uy ¿Cuánto lleva delito eso? No sé, sabe Dios. Depende, porque a lo mejor si estás sintiendo esto o siente el podcast. ¿Viste? Ahora digo podcast. Antes grababa. decía la grabación, pero ahora ya aprendí que hay que llamarlo podcast. La gente <risa> toda dice podcast. O sea que yo también lo voy a llamar podcast. Que si si escucha el podcast, igual me pone un, un. Yo qué sé, una demanda de eso, como se dijo, una querella. Y yo aquello, yo como esas sí, cosas, sí. no entiendo. Tiene que ser la gente que. ¿Eh? La siento pudiente, la que y la que pones esas cosas. En fin, oye, el premio Nobel, perdona, y todo estoy en teatro. ¿eh? todo metafórico. Sí, metafórico. Sí. Si en realidad este hombre que está, está tomando aquí una botella de Ginebra está, ya no sabe ni no cómo veas, se llama no veas. No. Ay, Dios. Bueno, manejo, ponemos un cantar. Nada, la que poner algo ahí para que si no la siente, va a burro si no Nada, no, no creo, ¿eh? No y hemos no más aburrido los cantares. A ver, mira voy a, voy a decirte lo que tenemos Mira, tengo un funky eh, mm. Fecho por un grupo caraqueño Que se llama Los Amigos Invisibles Que se titula Mentiras uh -huh. eh, Yo un muy guapo Tengo otro tema Que se llama Todo esto, Toco lo Eu De los hermanos de la Herba Seca Que fueron una banda De De caridad De caridad, mm. ¿De caridad? A Caridad, ah, de la Caridad. capital del Franco. Sí. <risa> sí. Llegaron a, No sé si llegaron a cargar una P. Este, este cantar tengo en un, en un recopilatorio que se llama Concello de Cantares, que, que sacó, curiosamente, los de... El, el, ¿Cómo se llama eso? El Parque Arqueológico del Navia. Mm, no sé exactamente qué tiene que ver la música, pero con la arqueología y tal, pero bueno, está bien, está muy bien. ¿eh? Tengo otra que se llama Islas... Que ahora mismo no recuerdo a, a, a quienes la cantan. Sé que llevo un, un un grupo como de, de teatro, de performance o de tal, pero grabo esta canción y yo tengo la, un recopilatorio de una cosa que se llama Afro Latin Jazz House. Afro Latin Jazz House. Me gusta a mí eso Afro Latin Jazz House. No suena bien y todo? Venga, vamos. vamos sí, sí, sí llamame la atención a mí la etiqueta. Bueno, anda. Pues entonces ya, ya no sigo oyendo. Hala. Sentí, sentí este cantar. Bueno, pifia, por supuesto. Este es que estoy programa sin pifias técnicas, ¿eh? Tiene sí, una radio libre, ¿no? A ver, va. Aquí pifiamos si nos da la gana, ¿viste? <risa> a, a, a propósito. Hostia, verás. este programa, ¿qué pensáis? Que todos estos pifios son porque realmente lo fuego mal. ¿Qué va? Si Cuesta un trabajo de la hostia, ¿eh? Tengo que programarlo, programarlo en casa. Digo, espera, en el minuto tal tengo que pulsar el botón que pone mes auxiliar, pero tener el CD1 subido para que parezca que, que lo estoy haciendo mal. Digo, sí, como me la cabeza de una manera en casa Hostia, no vos no vos siquiera cómo estas cosas son complicadas ¿eh? son verdaderamente complicadas pero bueno muchos años entrenando eh va, verás <risa> Oye, se los pijo ahora estamos en octubre pues... ya casi <coughs> falta muy poco falta nueve diez once doce trece seis años chaval haciendo este programa seis años a no ah, mm -hmm. Lo que pasa es que no son seis años seguidos de verdad, porque ya ves que tomo bueno, hombre. tomo pausas, seis temporadas, seis temporadas. Seis temporadas, eso sí, eso bueno, sí, bien, es bien. eso sí bueno, puedo decir. Hay sí. Unos, cuantos ¿Eh? por ahí hay unos cuantos podcasts por ahí. Unos cuantos podcasts. Si el de hoy en un pife a la grabación, eh, saldrá el 196. Holy. ¿Eh? Sí, no, yo lo cuento. seis programas dando aquí la parpa yola. No, 196 programas grabados. 196 podcasts. Buscás. Eh, la parpayuda un par de horas mínimo? Sí, no, bueno, al principio daba las menos, sí, ¿eh? No sí, sé, sí, ponía sí. más música, ponía, ponía, sí, ponía mucha música y, y el programa llegó a una hora. Quieres que no. Pero la actualidad manda, ¿eh? Nada, oye, en fin, ¿qué sí. vamos a hacer? Después con el tiempo descubrí de digo, si no, no hay mejor cosa aquí que pagar la luz. y ponéis... bla bla bla bla bla bla, bla, bla, bla para qué voy a poner música para recuperar un poco la garganta alguna sí joder, sí sí joder hagas, quieres echar un trago a esto que tengo por aquí un oye poco, pues no te digo yo un poco de manzanilla con conmigo no cuidado que cefano, pierde ¿eh? asco está ferviendo. A ver, sí está calentino. tienes que decir algo mientras pego bueno pues nada estamos escuchando Red Cuca estáis en el programa de la Nedonico y este que vos fala y el compañero de la Nedoniku y el, el el pistolero zurdo Ah, muy bien, muy bien Claro, 107.3 FM, Radio Cuca, Radio Libre Ya sabéis todo lo que, que hay detrás ¿no? 30 años de libertad Muy bien, fecho el límite Muy bien, puesta la cuña ¿eh? oye, muy bien. El, el, el, que, el que sabe pasar <coughs> y es tuyo si, yo, yo, yo, yo, De la réplica, nada más muy bien, Joder <risa> yo Tampoco te creas, Estoye, Tú imagínate que en vez de, en vez de estar aquí ¿eh? Que en vez de estar aquí Estamos en, en el comedor De tu casa Mm. Mira, mira ser exactamente lo mismo. Ahí nunca hallamos. Nunca llevamos un, un lugar, un lugar también donde se hacen buenas tertulias, sí. Sí, buenas reflexiones. Sí, sí, sí. Una botellina yeah. vino, falta botellina botina vino. Claro. <risa> bueno, da igual, yo no, yo ya yo, yo... Bueno, sé ¿sí, algún vasincay agua <risa> Algunos sí, algunos sí. <risa> Y es curioso porque cuando nos sentamos así eh, Unos cuantos de, de la misma Generación, de la misma quinta Yo digo de la misma degeneración tío, también, y, decir y, mucho eso, somos ah, pues de la misma mira, degeneración y Pues también. sí, pues sí Pues sí, porque total lo que debo decir Es que nos sentamos una panda de dinosaurios Que en realidad no sé hasta qué punto Debiéramos reconocernos Como, como una panda de derrotados ¿eh? Porque Oye, derrotados somos ¿No? El tener conciencia de estar derrotado y allí un... derrotado está todo el mundo. Tener conciencia que somos derrotados y una victoria. Yo creo que sí. yo creo que sí y una por, victoria, por lo menos, y es, Llámanos demagogos, de si quieres, en este momento. Pero para mí, es tener conciencia de, de la derrota histórica de nuestra generación sí. y de nuestra forma de vida de una forma de decir estamos ganando. Sí. El, mira, al venir aquí a contar todas estas cosas quiere decir que, que esa eficacia de Del sistema educativo y del sistema propagandístico no funcionó con nosotros. O sea que, bueno, por lo tanto. Somos años, como oye, Winston, como llega Winston, el de. El de Blue Team Pass Winston, claro. es verdad. Sí. Winston Smith. Winston somos eso. O sea, eh, sí, eh, sí. Mientras que yo siga pensando por mí mismo, eh, uh -huh. sigue una victoria. Pues bueno, mira cómo acabó Winston. Bueno, sí. sí, no, sí <ríe> A ver eh, si vamos no. por ese camino okay. <ríe> Hostia, menuda. Si acabamos como él, estamos, estamos jodidos. Ya, ¿eh? bueno, gran hermano está ahí, está ahí, está luchando. Nosotros también. Bueno, hombre, pero a mm. ver, yo espero espero morrer en antes de... De claudicar De claudicar joder. Bueno, Oye. o ganar antes de claudicar Pues ese sí Oye. que lo veo jodido, no, eh. Vale. Eso me lo jodido, maniego, porque... A ver, hay que reconocerlo, que que nosotros... Mm. A mí esto también gusta más reconocerlo. Eh, las ideas estas que nosotros manejamos... está mucho más allá yo creo de lo que vamos a, a poder ver en, incluso aunque todo fuera bien nunca llegaríamos a ver a ver lo que nosotros pensamos cómo nosotros ya, pero, pensamos que tenían que ser se cosas. pero sería más gratificante entre comillas poder participar en la sociedad como individuos en algo en lo que crees que no en esta mierda en la que tenemos que ver, crear por, por, cojones, por supuesto que por obligación. Por supuesto, pero en ese aspecto aunque no sea perfecto, eh, no y él, y él y él no, eso es, no, yo no cuento con ello tampoco. Hombre, no pensamos igual. Sí que igual que, que yo perfecto por, o, claro, o yo mejor para uno, claro. igual no yo para ti, yo tal. tengo clarísimo eh, eh, la parte de cosas, la parte de real de entre comillas, no hay muchas más cosas, pero por ejemplo y esta radio donde podemos hacer lo que realmente eh, podemos actuar como pensamos, y en coherencia con nuestros ideales y demás, pues ya esta radio, que bueno, pues, participamos de una forma asamblearia, etc, etc, muchas, muchas más cosas, ¿no? En libertad, en igualdad, en, en horizontalidad, en, en, en apoyo mutuo, en todas esas cosas que son palabras, pero que resulta que sí, que según en práctica que, que ve. Funcionan, vale, sí, en un reducto muy pequeño, eh, pero usted, pero está vida, pero está ahí, está ahí, mientras que tengamos eso, pues yo uso muchas veces la, la radio. Que igual, igual no era bueno decirlo, porque igual entonces vienen a jodernoslo también, eh. Ah, bueno, posiblemente pues sí, vale, yo supongo, mira, pues, eh, ves ese, ese número que está ahí, ves que en el, en el chat pon dos sí. y en el otro lado pon tres, sí. esa eh, sí, de diferencia, que hay lo Torres otro y el policía y el policía, ¿eh? sí, que está, oye, está sintiendo esto para tomar nota eh, de todas las cosas que decimos aquí. Pero bueno, si estamos diciendo que somos derrotados ¿Qué más quiero? ¿eh? <risa> no, pero bueno, yo referíme. ¿eh? Lo que hablábamos antes, no interesa solo que te hemos derrotado Sino que asumamos la derrota y seamos Tal, ya sí, lo que quieren Yo lo que decía antes, no y eso lo que no puedes ir... Bueno, yo lo, yo, yo lo que decía Ya no me acuerdo cómo se llama el personaje El, el miembro del partido a, Interior a, a, a Weston Cuando estaba torturando la habitación 101 Eh, es que hielo de, yo, a mí no me interesa que tú sufras sí, sí. todo lo contrario me interesa que dejes de sufrir que asumas al gran hermano exactamente, seas... exactamente. Sí, sí eso es lo que quiere el sistema no que, que sí no, sí que sí, sí está claro está clínico, claro sí. que ellos prefieren eso pero bueno <coughs> ahí empieza a toser de tanto falar claro normal claro. olvidaos de traer el agua que siempre mm. tengo una botellina de agua para cada vuelo aquí echándote fumo Ay, verdad, que estás aquí endrogándote y endrogando no, el ambiente? En Drogas legales, ¿eh? todos se... sí, sí, sí, va, pero, pero endrogándote igual. Que hay el caso. <coughs> que, ah, lo de la reflexión de Nantes, que te decía yo, cuando te decía que no vamos a llegar a ver. ¿eh? Mm. Yo soy, creo que soy consciente de eso, de que, eh, de que muchas veces, a lo mejor, cuando falo consciente que para mí es meramente reformista y tal. Eh, sí, yo puedo decir ah, este, esto no me interesa, esto no tal yo no voy a mover un dedo por esto uh -huh. pero, pero siempre entiendo ¿eh? Eh, la necesidad de esas personas uh -huh. en, el, en el sentido de que es que lo que tú quieres no es lo que quiero yo pero sí menos malo que lo que existe ahora mismo uh -huh. y entonces yo creo que tú es útil porque lo que tú busques a lo que tú busques yo creo que sí puede llegarse ¿Eh? y que yo un paso más que sí que puede llegarse que yo un paso necesario que yo un paso que hay que dar yo no, no creo te estoy, te estoy siguiendo tío. mira perdime por ejemplo vamos a ver imagínate eh, tú ya eres anarquista hoy en día ¿eh? sí pues a lo mejor esas mismas ideas porque son ideas bueno yo creo que bastante lógicas el decir oye pues yo creo que toda la gente tiene eh, tiene una voluntad y tiene la sacrosanta sacrosanta el sacrosanto derecho es ejercer la su voluntad sin molestar a nadie y sin que nadie lo moleste a él y, bueno, pues una serie de cosas. Pues tú imagínate en el año 1300. ¿eh? Y, y tú me sabes igual. ¿eh? Sería no, Ana Baptista o me... algo de eso. Bueno, no, no. Vamos a decir que me sabes exactamente como piensas sí, ahora. Vale. ¿eh? y Pero había navati... anabaptistas ¿eh? uh -huh. Y tú, por supuesto, no estarías de acuerdo con los anarquistas uh -huh. porque tú igual no creías en Dios sí. y ellos sí uh -huh. pero eran necesarios sí. porque en aquel momento y era absolutamente imposible eh, eh, llegar a eso a esas ideas que, que tú tenías pero no era lo mejor tan imposible llegar a las ideas de ellos uh -huh. y las ideas de ellos eran un paso para poder llegar a las tuyas. no sé si me sí, sí sí sí sí entiendo entiendo Ahora vamos sí. a vamos a poner lo peor todavía Vamos a suponer que tú ya es demócrata convencido Demócrata cristiano Eso Volvemos a ponernos en el año 1300 Y tú sigues siendo demócrata Mira tú, una cosa tan ortodoxa, tan fácil Como ser demócrata ¿eh? uh -huh. Vamos a suponer incluso que ya es un visionario y ya, y ya tienes en la cabeza El texto de la constitución Sí Pero, pero, pero estás, en el, estás en el ah, año 1200 Entonces es igual, te viene otro ¿eh? Otro iluminadísimo Y, y él de lo que te fala y de, de no no menó, que eso eso que dices es una yocura como cómo va a ser que toda la gente eh, o, o, o que un grupo de gente vote y escolla al que manda, uh -huh. que, no me no, aquí lo que tiene que pasar es que los reyes eh, te dan más al servicio del pueblo, uno, uno que está defendiendo todo el despotismo ilustrado en sí, el año 1200 uh -huh. pues igual ya es necesario ya. No sé. pero y tal y como estamos ahora ¿tú crees que hay algo intermedio? Sí, yo creo que sí. ¿El qué? No, bueno, creo que sí. Por ejemplo, la democracia digamos, está consolidada Digamos está que creo en no, teoría. Digamos ¿no? que es no posible. lo sé, no uh -huh. estoy seguro. ¿Quién serían esos, de esos iluminados, esos iluminados intermedio ahora mismo? A ver, pues mira, eh, mucha gente que, que desarrolla iniciativas propias uh -huh. que yo considero que no son correctas o que no van en el mismo sentido que yo, Pero sí, pero que bueno, pienso que, que tiene crean, que estar ahí. Que crean una fricción en el sistema, a lo mejor, ¿no? Dentro del sistema, pero le crean una fricción, ¿no? Exactamente. Mira, yo, por ejemplo, esta mañana... forma revolución. Una cosa así. Eh, yo, por ejemplo, esta seguro. mañana estaba leyendo el, el, el diagonal. Sí. Yo no tengo ningún tipo de, uh -huh. de, de, de concordancia, ni pienso que, que eso sea la manera de, de hacer la, entre comillas, revolución. Sí. Uh -huh. Pero pienso que ya es necesario. Uh -huh. Y estoy encantado de que exista sí, una sí, cosa sí, sí, como sí está. El diagonal. Claro, sí, sí, está claro. Te entiendo, te entiendo el argumentario ahora. Eh, es, es que cuesta explicarlo, ¿eh? No te creas. No te sí, creas. Sí, sí. Y yo me juntaré con esa gente y, y tendremos. Pero debates en coralisis. por ejemplo, <risa> sí, sí. Un ejemplo, ¿eh? Que nos raben. Sí, hombre, sí, sí, está claro, está claro. Igual piensan ellos lo mismo de la radio. Seguramente, seguramente. Pero, ¿Y por qué no? Pero. Obviamente lo todo, cada uno tiene sus decisiones. Lo bueno de todo este proceso, ya que eso que antes. Hacía que estuviéramos cada uno en una cosa distinta Incluso enfrentados mm. Ahora mismo esta situación hace ver Que bueno, vale, si sí, no será exactamente Lo que yo, tal, pero entre todos Va a ser mejor resto mm. Que lo que tenemos, ¿no? Que aunque no sea exactamente lo que yo quiero, pero bueno Esa propuesta tuya, pues puede ser ¿eh? claro, x diagonal, x diagonal, llámalo diagonal Llámalo... Hombre, no, es verdad que yo acabo poniendo Siempre a esta radio Radio Kukal Como ejemplo, incluso ante esas personas que uh -huh. yo creo que, que bueno, eso su camino no un el correcto o no un tan correcto como el mío, porque me gusta me, esta visión constructiva uh -huh. de las cosas, no que sean buenas y malas, sino que hay cosas más uh -huh. buenas que otras uh -huh. y hay cosas menos buenas que otras. Me eh, gusta poner la radio como ejemplo de espacio, no un anarquista, porque a lo mayor no sería esa la, no. la palabra. Libertario, libertario, el libre, de espacio en el que ni de yoñe tenemos todas las mismas sensibilidades, ni pensamos de la misma manera, pero está funcionando en la práctica, uh -huh. quieran o no, y guste ya que ni guste o no, pero está funcionando de una manera bastante próxima a sí. Sí, con todas a las formas, con, la, con, con todas las contradicciones que tenemos, y con todos los problemas, y con muchísimas. todos los errores que cometemos, etcétera, etcétera, pero sí, sí. Está mucho más cerca de lo que... Está mucho más cerca. De aquello que ten, vale, pensamos. En... Uno puede venir y decir, oh, es que hay especialización, hay no sé qué. Sí, hay. claro. Sí, ¿y ¿verdad? Sí, sí, sí. sí no te sí, sí. lo niego. O lo de, eso lo dicen muchas gente. Lo de, no, pero al final, sí, vais muy del liebre y muy de tal, pero al final los que la lleváis es cuatro. Cúpula. <risa> y no es mentira. no es mentira. Pero, eh, por otro lado, siempre digo yo ya, pero la diferencia es que... Esos cuatro que la llevamos, la llevamos porque somos los únicos que por el motivo que sea estamos interesados en llevarla, pero nunca estamos cerrados o a sea, que venga sí, otra sí, persona a llevarla. Sí sí. Cualquiera que entre a hacer cosas eh, puede hacerlo. De hecho está, está sucediendo ahora por suerte que hay sí, mucha gente que está entrando a hacer cosas. Sí, sí, sí. Y ya está, y failas, ya está. No hay más vuelta de uh -huh. hoja. No somos especialistas, no somos la gente que queremos que nada más que sepamos <risa> <nosotros> <risa> que, los que mandamos, eh. Ahí está. Hay eh, bien otro y no. Eh. fallos un ciento, pero yo, eso por lo menos también. Eh, La misma manera de ver el, el mundo y la vida también lo implica. El fecho el de que yo digo que no hay una cosa buena, sino que hay cosas... No hay una cosa buena y otra mala, sino mm. que hay cosas más buenas que las demás o menos sí, buenas, sí, sí, sí. también implica que, que el movimiento llegue constante. Claro, claro, claro. claro. La crítica constante y constante y, y lo que salga nuevo, pues bueno, también si se No, no, si crítica no hay mejora, y, tío, está claro. No, si no hay contradicciones, no hay forma de superarlas. Claro. A mí gusta, por ejemplo, ver, y con eso a veces también tuve choques, incluso aquí mismo, me intentar ver siempre las cosas, no desde el punto de vista del otro, sino desde el mío. Quiero decir, eh, bueno, tú que fuiste profesor, seguramente conoces el, perfectamente la diferencia entre me entendéis y me expliqué, uh -huh. pues sí. bueno, una cosa así. Gústame ponerme siempre de sujeto, de cuando algo no funciona, decir, joder, pues, vale, voy a asumir que fue uh -huh. que la causa soy yo o, o sencillamente, ¿qué puedo hacer yo para evitar que, que esto uh -huh. pase o para hacer que suceda de otra manera? Por ejemplo, bueno, muchas veces sucede que cuando te pones tú como sujeto del error vale o del que puede haber cometido el error y lo haces ver a la gente y dice no, no, no, si realmente no es el problema, el problema, y asume a lo mejor O sea, haces como un rebote en ese aspecto. Mm -hmm. No pasas la cosa. Asumo yo mi parte claro. y hay gente que dice: Espera, espera, no, pero es que tú asumes esto, pero esto otro y el mío. O esto, También. es importante. Si culpas a los demás, lógicamente la acción lleve. Eh, no, pues, rebótalo. Entonces mm -hmm. en este caso lo estás haciendo un, en el inverso. Es, es, es sucede, es sucede mucho eso. No, bueno, realmente es que igual nosotros no tal, claro. o yo no hice esto. Ah, bueno, vale. Ento, y entre todos. Además, hay una cosa que yo. A mí gusta, me gusta siempre lo de decir que. Que yo soy. Ese, un día tengo que aclararlo porque, porque bueno. Individualista. El individualismo no le no gusta a la gente. No lo entiendo al Mira final. Tú, ¿eh? No, no te gusta a la gente cuando estamos en una sociedad que lo que prima es el individualismo. Ya, pero precisamente. En la, la acción, pero no en, la, no en el reconocer Ya, ¿no? pero que precisamente ya... la gente que, que, digamos, que está en contra de la sociedad <risa> o de esta sociedad sí. actual, no le gusta nada. Dice que esta sociedad es individualista. Ajá. Uh -huh. Y, y lo que pasa que, a ver, decimos lo mismo, lo que pasa es que damos y al mismo término, utilizamos claro. el mismo término para referirnos a conceptos diferentes. Sí, sí, creo sí, sí, diferentes. Diferentes, exactamente. ¿Eh? sí, sí, el problema es más de conceptualización que de... Seguramente, seguramente, sí, sin sí, duda, sí. sin duda. Sí, sí, porque cuando, cuando lo explicas claramente se ve, el, y dices, dices ah, sí, claro, joder, sí, tienes razón. ¿sí? Claro, la, la cuestión es ah. eso, ya lo mejor también es el que reconocerlo, yo soy un... un puto iconoclasta y un tío que después te toca los collones. Pero ¿sabes? está bien eso. Eh, sí. Eh, eh, <risa> te pinchan y te hacen pensar y de una forma de... Hostia, hay una forma de decir... Espera, espera, esto que me están aquí diciendo, ¿no? A lo mejor, a sí. ¿Por dónde va? ¿Por <risa> dónde va? Esto tiene algo más de... de... Pues eso, eso que te contaba, que desde el punto de vista este individualista, siempre va a ser preferible considerar que tú tienes la culpa de lo que pase, uh -huh. porque entonces... asumirás que tú tienes poder para cambiarlo. Uh -huh. Si asumes, esta pandilla de capullos que no hacen caso de nada que os dice. Estás delegando. Estás incluso de admitiendo la derrota. Uh -huh. Yo no tengo nada que hacer. La culpa es de ellos. Sí, sí, sí. sí, sí. Y como eh, alguna vez tuvimos alguna discusión aquí en la radio por el tema de que eh, la gente no participaba, que hay mucha gente en la radio, que bien, hace grandísimos programas de radio, pero luego tampoco se implica nada más. Y... hay quien dice que es que la gente pasa de todo yo prefiero pensar no a lo mejor que que el que esté interesado en que otros hagan cosas en que otros participen tal tenemos que hacerlo de otra manera para llamarlos para no sé bueno o también se puede pensar que fa en eso y aparte también de que la radio siga viva. Ah bueno claro. esto oye no me implico más pero bueno vengo aquí pago una cuota a un programa se escucha la radio sigue teniendo vida y demás y bueno participa de alguna forma o que la radio siga si haciendo y tal no. Manego tú tú lo viviste eso un gran cambio en esta radio creo creo que fue por mayor desde los tiempos en que se se participación ahora que si quieres participes y si no no pero yo me refiero a eso pues Yo qué sé, faes una convocatoria aquí, para lo sí, que sea. Sí, sí, sí. Y venimos los de siempre. Sí sí, sí, sí, sí. Y entonces la gente se garaja los vestiduras diciendo, coño, ¡Oh, no, pues capullos que no... No dicen capullos, pero pues bueno. Bueno, pues, no, pues, pues hay, cosas como, hay cosas como cuando faes el pinón y tal, y resulta que participa mucha gente, que ni siquiera a lo mejor está en la radio, pero te apoya. Sí. Eh, pues, Cuánta gente bien, viene y que bien, no bien. está participando en la radio y está ahí los días de San ah, Mateo ahí sí, burrando. Claro. claro, claro. Pa', no oye ni para ellos, sí que son ni para ellos, ni para sí. pa como amigos tal. Entonces, bueno, hay que... Ponlo todo en la balanza. Sí, sí, que, sí, todo que suma. Sí. Lo que pasa es que yo digo, que yo quiero que vengan, que yo quiero no, que No, participen. no, no. no bueno, Vamos a suponer que sí, que, sí, que me pues gustaría que, que yo digo, bueno, pues lleva a fondo con Navisalgo y no me nadie. Uh -huh. Coño, pues no pienses que, que no me nadie porque no me interesa o porque esta gente llegue pasó porque tal. Piensas que lo que me es tú que tienes que hacerlo De otra, de manera. otra manera, sí, está claro. Eh, a mí gusta pensarlo así prefiero uh -huh. pensarlo así, prefiero poner esos los, los psicólogos, que somos gente sí. muy raro llamámoslo <risa> locus de control locus de control lugar de control, uh -huh. que puede ser lo dividimos entre interno o externo si asumimos si nuestra conciencia, digamos asume que el locus de control de lo que sea del acto que sea de, de suceso uh -huh. que sea, y externo que está fuera de nosotros sí. sobre el locus de control externo No tenemos influencia ninguna, uh -huh. pero sobre el interno tenemos a toda, toda porque es sí, nuestro. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, es, bueno, pues siempre. Eh, sí. Muchas oye, muchas enfermedades, muchas inadaptaciones, eh, vienen de, de, de, de personas que como consideran que, que la cosa de todo está fuera de ellos. Eh, claro, claro. claro. No, no, puedo, no puedo hacer nada. Ya, ya, Estoy ya. así. Coño, por pues, ¿no? Sí, sí, sí. Lo típico, sin ir más yoñe, ahora que está todo Dios buscando trabajo. Pues eh, el que tiene el locus de control externo Sentarás en el sofá de casa Esperar a que lo llame. Mm. Esa es la acción, pero bueno yeah. Bueno, sí, sí, pero, ah, pero No, no, ¿no? puedo hacer nada Claro, y cuando tú dices Oye, sí que puedo hacer cosas pues hacer este currículum, pues hacer varios adaptados, pues ir a este sitio, pues ir a este otro, pues a la vara. Formate, pues, pues sí, pues tocar contacto, A lo mejor el resultado es mismo. Sí, sí. Sí, pero... Pero en ese caso... Pero tomaste control que sobre tu vida te, eh, hiciste algo. Intentaste hacerlo por lo menos. Sí, sí, sí, sí. Efectivamente. Y bueno, pues a ver, yo un ejemplo horrible esto del trabajo que lleve... He... Sí. Ojo. Pero bueno, vamos a, a, a llevarlo más allá, a, a asumir el control sobre la propia vida. Ahí... La gran mayoría de las personas en esta sociedad asumen que la subida, lo que afecta a la subida, la gran mayoría, la política mm. externa. Sí, sí, sí. ¿eh? Da igual, van a mandar a ellos, esto ya sí. No, sí, eh, sí, sí, va a ser lo que ellos digan. ¿eh? Pues si pones el locus de control en tu propio interior, vas a intentar hacer cosas tú mismo. Sí, sí, sí. Y vas a, a, a, a llegar hasta el punto en el que te dejen, porque lógicamente ellos sí, oye, sí. eso no es, tiene la concesión del de, de, uso de la fuerza bruta, concesión exclusiva, y no mandes ate así como así. Pero bueno, tú vas a ser a saber hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no, uh -huh. vas a intentar hacer cosas, vas a, joder, que trabajen, coño, que te paren. Sí, sí, sí, Pero sí. Pero por lo menos. Claro. ¿eh? Está claro, hay que molestar los... ¿Mm? Una una Un abrazo aquí interesante que tiene, los sí, locos sí. de control. Locos de control. Para, a ver si voy a parecer uno de esos que, que fae cosas de, de autoayuda de... lo de mi madre. Pues, <risa> Montar una empresa de coaching De cuaching. De <risa> Joder, chaval, que estuve mirando. A mí teníame... teníame me llamaba la atención eso de, del coaching Porque estaba todo el mundo, conocía a varias personas ya que estaban todos flipadas con el coaching mm. pues, coño sería eso del cuaching? Además, yo veía que funcionaba como... bueno, casi como una secta, en plan de no, pero tienen que, para, para tener el, el título de, de coach tienen coache eh, tienes que haber participado en un curso de esta entidad que claro, llega aquí en España. Lo venden, lo venden el coache. ¿eh? Hubo algún, que... algún listo que dijo, ¿eh? esto claro, vamos a ponerlo no, para no, vender. Muy espabilado, tío, porque yo era estupidez, como lo que sí, fue sí. Pino, eso pino, el, el coach. Yo además cuando supe lo que lleva era, Vino a mala cabeza, y yo creo que ya lo conté aquí, tío Porque pongo siempre el ejemplo Hay un relato de Brian Aldis uh -huh. Es un autor de ciencia ficción Británico, que a mí me gusta mucho Tiene cuentinos cortos que uf, uh -huh. Por cierto, está en la biblioteca Cuca, Que es nuestra biblioteca Y social, algún podcast te... tuyo por ahí El tema de ver noche del mundo Ah, coño yo... no, eh, Es el okay. de Bradbury ah, Pero momento, la, la moza idea. y el robot con flores ese, Es ese y de Aldis Efectivamente, efectivamente Pues Aldis tiene un relato, que no, no me acuerdo ahora mismo el título, pero eh, presenta la figura de, de un profesional que es el, el psicodinámico, lo llama él. Eh, el, el, digamos el escenario que él dibuja y el de una tierra muy poco poblada en el que prácticamente la gente no tiene contacto una, uh -huh. una con la otra. Eh, todo se dedican a, creo recordar que ya era como grandes plantaciones De, uh -huh. de lo que sea y tal Y de ese mes en cuando igual tienen que asuntarse para negociar un contrato Y como no tan de tratas entre ellos Pues cuando cuando tienen que negociar eh, Para estar a punto, estar preparados Y estar en el tono adecuado para pa negociarlo Pues contraten al psicodinámico <risas> El psicodinámico lleve uno que, que llega Eh, hola señor tal eh, soy eh, no sé quién tal su psicodinámico tal. ah sí sí por favor pase tal se sienta en un despacho y entonces el psicodinámico le dice nada la que venía había tu fía ahí fuera y una colfa se la fue a tu dios y no sé qué te, mm. cago en tu puta madre le dice el otro no, cago en la tuya que es una guarra y no sé qué y tal y entonces bueno están así un rato y entonces al final acaban que ya está usted listo dice sí me cago un dios ahora estoy listo vale <risa> nada ¿sabes? fueron tanto. Ya está. Claro. Sí, sí, sí. coordenadas. Bueno, sí, pues el coach, el coach sí, y, sí. y una cosa curiosa. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tal cual. En fin. Sí, sí, sí. Yo con eso quedé muy palla. Eh, ¿no? ¿Viste el, el corto ese del de vamos a venderlo todo? Hostia, claro que sí. Oh. Sí, y eso, sí, eh, sí, sí, sí, sí. Sí, está llevado a punto de parodia, pero al final Bueno, cabo, pero pero casi, eh. eh. Sí, sí, sí, sí. Ramírez, vamos Oye, a venderlo todo. Tengo tengo entendido por gente eh que trabajó de comercial en los tiempos. Sí, que lleva bastante realista, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, <risa> sí, Que lo vendo a mi sí, puta madre, que... viene a ser... Voy a vender hasta mi puta madre. <risa> <risa> que viene es, a ser bastante la, la, la demencia de este sistema, tío. Joder. Es la demencia de este sistema. El coaching Madre de Dios. Eh? A ver, yo, yo siempre fui muy crítico con la, con la psicología, porque siempre dije yo, Madre no, no te creas, eh. La gente, la mayor, la gran mayoría de la gente que estudió cuando yo están orgullosísimos de eso. Sí. ¿no? sí, sí, se creen la estupideces supines, <risa> problema. ¿eh? Si Pero, eso los empondere, los hace crecer en, en sociedad, ¿no? Sí, hombre, eh, va, verás. Claro. Y ganan un montón de perros, porque lo peor de todo, lo más triste y lo más grave, y la cantidad de personas. que se dejen una buena pasta en el psicólogo uh -huh. para que ellos arregle los desarreglos que tienen por vivir en, en una sociedad esquizofrénica. Sí, sí, sí, está claro. Uh -huh. Para poder adaptarse, porque, a ver, eh, a ver, digamos que tú o yo o mucha gente con la que nos relacionamos podríamos ser perfectamente calificados de enfermos mentales. En el sentido de la enfermedad mental, eh, y es sencillamente la inadaptación. Uh -huh. El único criterio para catalogar... Bueno, digamos que hay dos clases de enfermedades mentales. Están la, les, lo que se llamaba clásicamente las neurosis, los trastornos de personalidad, uh -huh. que son, bueno, pues, la obsesión y tal. Sí. Lo que cualquiera podría decir que tenemos nosotros, uh -huh. que serían inadaptaciones, pequeñas inadaptaciones sociales, sencillamente, ¿eh? cuando vas... Al, esto te lo negará cualquier psicólogo, posiblemente. Uh -huh. Pero cuando vas al fondo te encuentras con que son inadaptaciones a esa sociedad en concreto, sí, sí, sí, sí. que te mueves a otra sociedad y eso no tiene ninguna inadaptación, mm. por lo contrario hombre, luego están las más graves, las esquizofrenias las sí, cosas bueno, es que bueno, pueden ser ya otra, que yo soy también crítico y digo que, que el fecho de vivir en una sociedad esquizofrénica tiene mucho es, que ver para pa, pa sí, sí, sí, sí está Pero claro. que, bueno Está clarísimo. Cuánta gente está pasando por problemas, graves, problemas psicológicos, por ejemplo, en esta situación de crisis, porque no o son claro. capaces de adaptar su, su, su vida o sus ideales de vida o esperanza claro. y tal con lo que le rodea y tal, y pues no tienen recursos para poder gestionar eso y pues enfermas, como, Efectivamente. como oye, casi entre comillas y lógico. Claro, eh, claro que sí, a ver, sí, estamos sí, sí. sometidos diariamente. A ver, hay una cosa a mí... cosas de estas que dices, pero ¿por qué no lo entiende todo el mundo? <risa> Obviamente no lo entiende todo el mundo porque igual estamos yo por eso no lo entiende claro. de todo el mundo. Pero decir, a ver, cuando te has sometido día a día, desde que naces a una represión tan brutal, porque la historia vital de cualquier persona, hoy en día, y la historia de la represión continua. Uh -huh. Desde que naces, o sea, eh, prácticamente las primeras relaciones que, que tienes son de no fegas esto, no fuegas lo otro, deja aquello, hazlo así, hazlo así vas al colegio, bueno, ya no digamos, uh -huh. porque ya está reprimido eh, eh, eh, por un sistema total, por una institución total, que te cuarta totalmente, pues bueno, ese, esa curiosidad, esa movilidad ese, eh, que tienen todos los niños, ¡pum!, cortarlo. Después, a ver, Eh, a lo largo de toda la vida pues pues tienes el tienes el, la tele mismamente, mm. pero es que no que la tele es un entretenimiento, que es una cosa muy guapa pero vaya a hacer esto que decíamos el maniego yo, a no verla un tiempo y que llega un momento yo ahora tengo que reconocer que, que de ese mes en cuando pues bueno, a lo mejor eso, yo en casa no pero a lo mejor estoy en casa en mi y para entretenerme un rato pongo la tele pum, pum estoy haciendo el chef tu cara, esto no se ve Estoy ofreciendo el chesto de apretar El, man, el botón que del mando rápido, de estancia es Me pongo a pasar todos los canales Porque No veo Nada que uh -huh. me interese ver uh -huh. Todos me resultan además Ofensivos, tío, no sé sí, Estoy sí, sí, mal a sí. gusto, prefiero apagarla Prefiero apagarla Que yo, yo, yo creo que, que eso que está pum, pum, pum, fasti Jodiéndote Yo creo que estamos sometidos A una agresión continua desde eso, casi desde uh -huh. que nacemos. Y claro, si encima las cosas te vienen maldades y estás inadaptado socialmente porque te es imposible adaptarte a la sociedad, esta sociedad, por ejemplo, riesce en buena medida por dinero. Uh -huh. y si tienes dinero, un buen trabajo, una buena posición y tal, a lo mejor estás bastante adaptado. Hay muchos enfermos en esa situación. Necesitado. Muchísimos. ¿Cuánta gente necesita...? Tomar cinco cafés al día y después un solítico para dormir y poder ir a trabajar. Así, a bondo. Pero, a bondo. pero están adaptados. Es, social, socialmente están adaptados, sí, sí. ¿Cuál es el grandísimo problema? El momento en el que dejen de poder permitirse uh -huh. esa, eh, uh -huh. esa adaptación. En el momento que la persona que necesita llevar el traje de marca, tomarse los cinco cafetinos, los cacharros y tal, en el momento en que no puede permitírselo, ¡uh! uh -huh. esa persona entra en riesgo terrible de empezar a padecer sí, sí, sí, una, sí, sí. una enfermedad grave. ¿Sabes? Otro? Joder, hoy te ha salido un programa más profesional que la hostia. <risa> Porque, ¿sabes otra? Eh, un, según las estadísticas, eh, cuando en España se producían la, una gran cantidad de brotes psicóticos, Porque bueno, digamos que la psicosis, en principio, una de las teorías que a mí me tocó estudiar, la más aceptada, decía que estaban ahí, que yo era un problema físico y llamaba en ellos. Yo tampoco sé distinguir entre lo físico y lo mental, que me uh -huh. lo expliquen ellos, porque yo no... otra cosa que la gente echar las manos a la cabeza, y era, pero que dice el anedónico, <risa> está claro que son cosas diferentes, ¿no? Pues para mí es lo mismo. Bueno, que eso que está ahí, y que una situación de estrés, Uh -huh. una agresión fuerte, un estrés fuerte pueden dispararlos ¿eh? y hacer que se manifieste eso que estaba ahí latente. No, a pues pasa me pasaron con el pelo. <ríe> me, me, me, bueno, sí. Era sí, no es me... lo mismo, En vez de, me... de chiflar, chile el pelo fuera. Bueno, digamos que chiflar también chifla. Chifla un poco. De sí, manera, bueno. No <ríe> pero, bueno, después digamos vamos a quedar sin pelo, pero vamos, vamos, a, volver a, vamos a volver a a la tierra. <ríe> pues sabes la situación vital. la que se disparaba muchas muchas psicosis voy a darte una pista una un acontecimiento vital por el que antes pasaba por lo menos la mitad de los individuos de esa sociedad y que desde hay unos años ya no pasa en aire ¿qué? qué en aire? no, ahora mismo ya no pasa nadie aire por ello, el que pasa yo porque en antes era obligado Si, si quieres y si no quieres. La mili. Efectivamente. Uh -huh. Claro, la mili, tú date cuenta. Un rapacín de son 18 años. Da igual que fuera el más gallito uh -huh. del mundo, que, que fuera el niño de mamá y que nunca saliera de base faldes o que Tenían que ir para allá. tienen que que que paisanos. Que facerse un hombre. ¿eh? Uh -huh. Durmiendo en un barracón. ¿Cuántos con... se colgaron desde la mili? Hostia, sí, mojón. A... Sí, sí, sí. ¿Y, y cuántos... Eso, ¿Cuántos volvieron con, con la esquizofrenia, con la, con la, con la psicosis? ¿Eh? ¿Eh? Porque ya era un acontecimiento tan increíblemente estresante. Yo lo que defiendo es que todos los acontecimientos en esta sociedad son terriblemente estresantes. Hay muy pocos, muy pocos que, puedan que puedas decir esto, ye agradable. Hombre, hay pequeñas mm -hmm. porciones. ¿eh? Sí, no sé quién decía. Eh, no sé quién lo que comentaba en la felicidad. no existe. Existen los momentos felices. Mm -hmm. En el sentido de que decía, es in, no hay nadie que esté en un estado de felicidad sí, permanente, sí, sí, sí. pero sí que hay, todos podemos recordar un momento en, el que, en mm -hmm. el que fuimos felices. Pues digamos que estoy así, que, o oh, que yo pienso que estoy así. Mm -hmm. Que, hombre, sí, hay momentos agradables, pero estamos sometidos a un estrés tan brutal. Comparémonos con. con esos... con, con los tribus o los pueblos eh, pre... ¿Cómo los llamaban? Para referirse a, lo, a los pueblos antiguos precivilizaciones o... Uh -huh. Bueno, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, comparémonos con ellos. ¿eh? Joder, es una vida totalmente diferente. Gran parte de ellos la felicidad es la base en la que se basan para pa relacionarse y para vivir. Efectivamente. Uh -huh. Es armónico. Uh -huh. es, sí, sí, sí, sí. No sé... Claro, ahora, ahora vendrán muchas ideas. No, tú estás cayendo en el mito del buen salvaje. Sí. Pues yo ya hay mucho tiempo que pienso que el verdadero mito... Y el del... Y el mito... Eh, los que creen que el mito del buen salvaje es un mito. Sí, sí, sí. sí. Eso sí es un mito. Claro, sí, sí. Toda esa gente irá sí, pero morían de enfermedades y son evitables y no sé qué. Sí, sí, ahora... ¿Y? pues mira, yo, ¿qué quise que te diga? Entre llegar a viejo y pasar... Cinco años en un geriátrico. Donde bueno, si si la cárcel yo considero que ya lleva una privación de dignidad, lo que pasa en los con los pacientes mayor en los geriátricos y, y y el tema de vivir una vida más larga pero vivir a medias o Claro, a, o, ahí, ahí, a ahí está, ahí está. Mejor que vivir una vida mejor más corta pero más plena. Ahí está, ahí está. Claro. Es, es que no sé tío yo mismo, es que eso bueno yo eso de lo que te falo yo un tema que a mí me obsesiona eh porque tengo la, la de el libro cómo se llamaba el de el, lo, el uno que hablaba de todas las tribus celtas la pre celtas y tal te, que hablaba de la zona norte de España con un matriarcado ah el sendero aborigen, origen el sendero, por origen, te el refieres? sendero por origen puede ser sí oh, sí, sí que yo Y era una colección de fragmentos de, de María Jimbuza, la arqueóloga lituana sí, esta, sí, sí, sí, sí, y la gente de Cerza ya, en el futuro primitivo. Sí, una, una, una señora sí, sí, sí, organizada sí, sí, claro de una forma sí, claro, comunista sí. o libertaria, o llamarlo X, así ¿Ah. vivían del, de armonía con la naturaleza. Y, ¿Ah? Y con... ah, pues los, los capitalistas y los neoliberales dirán que yo el mito de un salvaje. Ya, ya, pero es que los capitalistas y los neoliberales que viven bien buscan eso. en su vida el, el el hedonismo el vivir sin preocupaciones el, el, el sí acumular dinero pero acumular dinero entre otras cosas de para, darse una, el... vida, para darse una vida para una vida de hedonismo y de claro hacer pero lo que lo, usar de las la narices, cuestión es que no van a poder llegar yo no sé mira que yo soy de los que opina que, que, que eso, eso sí que lo considero un mito eso que el dinero no da la felicidad eso sí es cosa de ricos <risa> <risa> <risa> que sí no sé, dar a ver, dar no la da obviamente lo que falle es comprarla Tú <risa> mm. tienes perros sí, y no hay una forma de comprarla ahora mismo. La ¿Eh? forma de tenerla misma, muchas veces lleva comprándola en que Pero incluso a esa gente que tiene muchos perros y puede mm. comprar muchas cosas, yo creo que está insatisfecha. Porque además lleva un. No tal, lo que compran. Es que además yo creo que, que lleva un, una característica del sistema capitalista: el lograr la insatisfacción constante, mm -hmm. el siempre necesitar más. Bueno, ¿qué coño? Eso, eh, eh, yo una vez que estudié un poquitín de cómo funcionaba la publicidad, el marketing y demás, eh, los expertos en ese tema coincidían bastante en que la publicidad tiene como objetivo crear insatisfacción para pa intentar satisfacerla. Pero bueno, la insatisfacción tiene que ser constante. Mm -hmm. Porque si no... Pues, tienes pues, estar tú, comprando constantemente. Claro, es que... ¿Para qué va el, que, crear toda la insatisfacción de necesitar un coche? Y si cuando compras el coche ya, ya estás contento. ¿Y joder, la, de... la gracia de que necesitas otro. Claro, y de dos millones. Claro, eh, pero eh, tienes eh. que joder dos más. claro <ríe> sí, y otros si, dos y... no, si no, no vamos a ninguna parte. ¿Eh? Las contradicciones del sistema. ¿Eh? Pero bueno, que estamos en ellas. Y que lo peor... volvemos otra vez, volvemos a, a esto es un círculo vicioso constante, volvemos atrás la gente no lo, no lo entiende, no lo ve ¿por qué? pues guapamente porque porque el sistema y, y eficaz la educación, la propaganda todo es sí, eficaz tenemos ahí en el chat, tenemos a un tipo ah, Radio Cuca se, Catalonia Spain Catalonia Spain, joder Y, y se metió con el código de administrador. Y que, a ver, para que nos entendáis, porque estamos hablando aquí como si nos entendierais, ¿oíste? Nada, pues que eh, aquí, como ya pues decimos muchas veces, eh, en la radio, eh, en la cuca, en la nuestra página web, hay un chat en el que podéis entrar para, bueno, para, para, hacer, para hacer el programa un poquitín interactivamente con, con la gente que estamos aquí. A mí personalmente, yo tengolo siempre abierto, ¿eh? tengolo siempre mirando ahí, hay veces que la gente comenta las cosas, hay veces que, que no, pues a lo mejor no lo consideres necesario tan sencillamente sintiendo. Y bueno, pues nada, tú metes ahí, con esta y tal. Y si te metes con, con un determinado código y de una determinada manera, ¿eh? con una determinada contraseña que llega del administrador de la página web, pues aparece, aparece un icono verde, ¿eh? El paisanín que te dice, ah, estoy en el chat, pues, y aparece un monigote, ¿eh? Pues el, los monigotes son negros, no siendo el, el la gente que está eso, registrada que aparece verde. Y hay uno que aparece verde que pone Catalonia, ¿eh? Catalonia desde donde está supuestamente conectado. Catalonia es que... Spain. <risa> sí, sí. Otra estupidez, ¿viste? Da... Sí, oh, eh, el... otro juego que vale para pa engañar a mucha gente. Yo, yo, yo estoy alucinado con. Más totalmente usted, ¿no? y con el RC de 100 de mamporreros. Siempre, sí, en, la, sí. siempre en, la, en, la, en la izquierda radical ahí, medio en el sistema, medio no. Y ahora llevan ya no, un montón pero, de tripartitos tripartito. Y ahora con Artur Más ahí luchando por la independencia del pueblo catalán. Pero gusta. O sea, lo peor es que, que, por un lado A la, convencen a la, a la gente sí. los, la gente catalana que, que fue tan igual de jodida que tenemos, por supuesto que tan igual de jodidos que estamos los demás o, o más, que ahí o. están todavía un poco más avanzados todavía en medidas de represión y de, y de todo el sistema tal, tan vamos, hablase mucho en Madrid pero en Cataluña están armando una que parecen tres también es verdad bueno la gente le, le preocupa todo lo demás roño no y preocupa, pero ah la independencia, ah Y a vas a perder, perder oyentes asturianos de estos nacionalegos también por aquí. Ah, ¿eh? bueno, yo los, la, la nacionalismo asturiano sé sí que lo tengo crucificado, ¿eh? <risa> o sea, hay un país que se ve entero, desde el pico un monte. Ya, a ¿eh? Es <risa> más, digamos, ¿desde qué pico? Desde la mostellada. Desde la mostellada, por supuesto. Desde la mostellada de ves tú Asturias. Entonces, ¿qué cojones? <risa> eso no puede ser un país, ¿vale? <risa> <risa> <risa> un pico desde 1300 metros de mierda y ves. el... el y ¿Cómo va a ser un país eso, joder? <risa> un país en un sitio grande. Hostia, y... un imperio, joder. Claro, un y... imperio, a mí los imperios sí me molan, ¿eh? Yo, yo soy anarquista y todo lo que quieras, pero a mí me dices, oye, no, vamos a fundar un imperio y tal. Y digo, no, bueno, en ese caso, estoy a favor del Estado. Siempre que sea un Estado imperial, vale. O sea, de otra manera, no, pero si un imperio, joder, uh -huh. y hay otra cosa. Oye. Igual no se entiende más la peña, igual piensa que estamos en contra de que la gente. sea se sienta de un de una zona o que se hable en catalán o en asturiano y tal pero no niego eso ¿eh? no eso no eso ¿eh? no, cuando fuimos a aquella manifestación fue pila de años estas del asturiano, con aquel texto un escrito en asturiano pidiendo que tuviéramos un estado sí, asturiano sí, sí. con una policía que nos reprimiera en asturiano ¿Qué? y firmara <risa> nuestros contratos de salariales sí, de miseria sí, sí, sí, en asturiano y tal y la gente indignosa <risa> y de, tuvimos unos cojones con el cabello de Santiago ir a poner eso por ahí tío, ah, ¿de, tío, tío, de, de ganar el pues buscar que nos partía en la boca algún asturcón ahí <risa> oye, ¿no, no, no decíamos hace un momento que ya éramos psicodoclastas y toco de collones? sí sí sí pues, oye, sí, o sea, sí José sí. No. llevamos mucho tiempo siéndolo, eh, Sí la verdad <risa> Hostia, creo que eso, vamos, no lo entiendo nadie de No lo entiendo nadie no entiendo no. De hecho me vinieron a me llamar la atención Pero no porque vino a llamar la atención una moza Pero no porque Porque nos estuviéramos riendo de ellos Sino porque, oye, ¿cómo puedes decir esto de, de los dos apellidos asturianos y tal, y no sé qué, pero sois unos nazis? <risa> Digo, no, verdad es verdad que, que pedíamos que toque, no tuviera apellidos asturianos, fuera no sé qué. En fin. No lo No, no lo entendieron, no, no La no, no, gente pidió no. mala ironía. ¿eh? Claro, <risa> es que la ironía es una forma muy sublime de inteligencia, <risa> Joder, tío. Joder, yo reconozco que a veces, yo por ejemplo a mí me gusta la de decir la ironía, te pásome. A veces reconozco que yo mismo... Es que Que, la, la ironía, que, que la tanta, tanta vuelta al argumento que me paso. La ironía Pero no, no. es un síntoma, una forma de muy inteligente de hacer <risa> Yo una vez... Yo tengo una cosa de ese de, de, de, del Facebook. Mm. Y bueno, pues en el Facebook... A mí no me gusta mucho tener a mucha gente. Yo de hecho tengo poca. Y... Ah. Que, que lle tarde, hasta que el maníaco señalándome el reloj. Ya, dos no, horas sabes, llevamos a más, una no, más medianoche, joder. Eh, ya hay uno de noviembre. A, coño, ya, lle, eh, ya verdad, estamos en de los muertos. Sí. Estamos en Halloween. A ver, te me he muerto ya <risa> Bueno, anda. Nada, Pues voy a contar esta, sí, esta sí, dispara, nomás, dispara, a que, que decía yo eso, que bueno, tengo poca gente y tengo gente que, que veo habitualmente. Y, pero también tengo siete que, precisamente como no veo habitualmente, pero sí. que me, oye, pues me caen bien y tal, eh, tengo los seis. Pues una de estas personas, una, una amiga que, que fue compañera mía de clase de tiempo, pero la queda mucho. Y la tengo en el Facebook. Y, y un día que nos vimos ahí, ¿eh? nos sentamos un, unos cuantos. Y no, pero la escuché la hablando con otro. Y, no, pero yo a ver por internet, tengo un problema que yo no lo entiendo. Y pon cosas ahí, pero digo, no, pero si Abel no piensa esto, ¿cómo es posible que, que lo deje? Que tal? Oh yeah, oh yeah. Y por ahí hay un texto, lo que pasa es que no me acuerdo cuál era, era muy bueno, era un, te, de un texto de un clásico, de un eh, Virgilio, alguno de estos así romano y tal, eh, un, hay un ensayo sobre la ironía y tal, y luego eso, diciendo que hay una forma muy sublime y muy... Tal de, de, de, de, de precisamente de enfrentarse a, entre otras cosas al poder. El texto este habla, habla sobre eso. Lo pasa que sé que lo tenía por ahí, en su momento lo leí, lo tenía tal, pero ya lo, lo, sí. tengo, lo tengo perdido. Está bien ahí yo, si eh, siguen mira, a recetar, tío, porque era un texto que me gustaba mucho. Como, yo, yo creo que lleva Como verdad. lo ponía como una herramienta muy, muy, muy, muy buena. Yo creo que lleva es verdad porque los descoloques. Mm. ¿Sabes lo que me tiene pasado en el Facebook? Bueno, aparte de que está claro que engaño a la de Dios. <risa> porque. Bueno, tú ganas de no cerca, Abel. <ríe> <reyes? ríe> tú <veas>. <ríe> <ríe> Que bueno, tú como experto en informática que estas cosas... <risa> Ay ¿no? Dios, ¿No? experto, sí, sí. Bueno, pues, coño, más que yo sabes. Bueno, ¿no? vale, sí, algo sé. Vale, y entonces sabes cómo furron esas cosas que según lo que pongas y tal... Sí, por desgracia pues, sí. se... unas cosas que para luego meterte publicidad. Sí. Los anuncios que salen... Sí, sí, sí, sí. En sí. el Facebook ese, por ejemplo, no son sí. los mismos para mí que para ti que para uh -huh. el, sí. pa el de enfrente. Correcto. A mí hubo un tiempo que me salían de putes. <risa> anuncios básicamente no, de, no así directamente sí, bueno, sí, porque sí, no sí, se de, puede de, en el facebook ponerte, ah, de, puta de, barata de, no sé de, qué tal. pero bueno de ven a tomar una copa a tal sitio eh, el anuncio y la foto ya era una moza y tetona con o sea, bueno pues eso pasó un buen tiempo Otro tiempo pasó, me de eh, falla posiciones oposiciones a las fuerzas de seguridad del Estado. Ah, joder, no acertaron contigo, ¿eh? No, pero ya que la última fue mayor todavía. De, un ves que en el Facebook de vez en cuando te aparece pase, página sugerida? Sí. La última que me sugerieron no fue la del Movimiento Social Republicano. <risa> a, antes de ayer. Sí. Pues, hombre, pues igual ya... A lo peor, la mi estrategia está, de está generar... Te voy a, ¿no? a decir, tienes a Facebook totalmente descolocado. <risa> totalmente. Es, es, es que yo lo que hay que hacer en el Facebook, en el Facebook sí, sí, yo sí. que lo digo muchas veces en el programa y tal, hay que descolocarlos sí. sea, hay que hacer ruido. Sí, sí, sí. sí hay sí, que sí. meter ruido, hay que meter en el canal este que están utilizando para leernos la mente y leernos uh -huh. los gustos y tal, porque se utiliza para los anuncios, se utiliza para muchísimas más cosas, ¿eh? <risa> hay, que, hay que meter ruido, hay que meter los interferencias para, que, para descolocarlos, para joder esos sistemas que tienen de medición, porque si no... Sí, sí, yo creo que sí. Pasa que la gente tan imbécil lo pone todo, tío. ya tío todo yo, todo oyer, y algo más hay una cosa tío que a ver yo a veces soy soy un poco boyer y gustame pues, pues cuando una persona tío es el nombre y los apellidos fue algo lo que Busca me comemos a mismo. ver no por ponerlo en internet a ver no. si sal oye un día tío me por poner uno es pues, que no sencillamente leílo en un buzón y por experimentación le voy a poner este nombre En, en internet sé de esa persona cuando se casó quién era su mujer, dónde trabaja dónde fueron de en a novios dónde mm. planean de ir de vacaciones sé lo absolutamente todo mm. claro, pero eso sabes sabe tú, sabes lo, los bancos que van a hacer una oferta eso lo, eso las lo compañías aseguradoras cuando va a pedir un presupuesto sabes la persona para la que va a pedir trabajo Pff. Que te sí. mío. Claro, y te, estamos dando Dios lo todo. Que te por el cuerpo, chaval. Es que, joder, yo por lo menos. Mira que yo. Pasa que si entramos en esto, tenemos cuatro ahora, tío. Por <risa> <risa> me lo menos. Tengo que hacer una palabra sobre esto. Y vete con los güellinos, ¿eh? Uf, Uf, tal? Fue el día duro ya Nada, vamos a hacer una, una cosa. Vamos sí, me... a poner otro cantar. Y después del siguiente cantar, despedímonos ya. Tú mismo y el tu programa. Vale. Vale. Porque últimamente fue algo siempre así. Pongo un cantar, más o menos sobre la, la mitad, mm. y luego pongo otro. Para y fiar. ya después de ese digo, bueno, venga, hasta luego chavalínos, sí, tal. Uh -huh. Todas estas cosas que se suelen hacer sí. en la radio. Entonces, bueno, voy a, voy a decirte a los que les que faltaban antes. Sí. ¿eh? Pues de los cicatriz, de los míticos cicatriz, tengo aquí en comisaría ¿eh? un gran tema. Eh, de los Infra Riot, que no sé si los conoces, unos punkis, eran punkis, Skins, sí. eh, y de principios de los 80, Inglés y tal. Five ¿eh? mm. ah, de fashion, 5 minutos de fashion, igual esa está guay. Sí, venga. sí además, a mí me gustaban mucho, de eh. vale. gustaba la de Dios. Venga. vamos a poner esta, sentilla ya los Infra Riot y, y que vos presten. Después vamos a despedir ¿no? o sea que ya si, si no vos presten, y queréis marchar. Ah, no sé, sí. joder, Ojalá espera, mañana no eh. mañana no se trabaja, a nah, eh, madruga. Eh, total, además hosta la calle llena de muertos y tal, no nah. sé en qué interés interés podéis tener en salir por ahí. tanto lleno de muertos y de fantasmas y eh, de mi madre, ya, estás eh, millones eh, de chavales ahí, es que Aquí no me no nada de picar. Ya, Tú tienes caramelos, manio. Yo no, tengo un chicle. Claro. <risa> pero estás mordiéndolo, ¿no? ¿no es mal No, tengo otro. Ah, bueno, no, no, truco de? trato, truco trato. De eso? No, no, yo no, no, no trateo nada. Venga, sentí el, el, el, el cantar este. Ah, no, pero hay que prender este, ¿no? Claro, sí. prendí el otro Ah, cuida bien, está no muy bien. Eh, Ahora, venga. ¿What? Never oh. oh. The punk. You was a mod. Ch Come que nada porque el maniego aquí se, se me se me cae o sea no no tiene aguante el chaval entonces bueno y tampoco vamos a, a forzarlo a ver ah, oye mayor <ríe> bueno pues nada entonces es, habrá que despedirse eh, habrá que despedirse hoy agradeciendo a agradeciendo a mucha gente agradeciendo a la gente que, que tuvo en el chat eh. sabemos que todo por ahí fuku aunque hoy no comentó ninguna cosa supongo que Que ya era tan interesante lo que estábamos comentando nosotros que, que, que para no cortarnos, eh, tuvo por ahí un tipo que se identificó como Radio Cuca, ¿eh? tiene, la, tiene la contraseña de.. de, ¿eh? de la, del perfil de Radio Cuca, madre de Dios, oh, terrible. ¿Será policía? ¿Eh? Quizá a lo mayor la policía nos hackeó, ¡Oh, madre de Dios. Ah, no yo policía, Hay un compañero nuestro, ¿eh? que tiene un programa de puta madre. Bueno, eh, por supuesto, un saludo grande a toda la gente que tuvo sintiendo esto a través de la www.radiocooka.org, a través de internet. Un saludo enorme a la gente, por supuesto, que tuvo sintiéndolo a través del 107.3 de la frecuencia modulada, que luego me riñes y se me olvida decirlo. Un saludo enorme para la gente que sienta esto Cualquier día que, que no se haya El día de los muertos ¿eh? Porque queda grabó el podcast Ahora ya no hay el programa grabado Ahora ya el podcast ¿eh? uh -huh. eh, Ah, sí, Nazan Nathan, Que es Fuku, de verdad Nos dice, os quedó un programa muy curioso Gracias pocos no hombre no, Pucu, gracias a ti. Gracias a ti, hombre, está ahí estás obligado, ahí sintiendo. Está eh, Llevas dos horas ahí sintiéndonos para las de las nueces cosas, y yo lo grave, y es lo grave. O, o no, qué sé yo, igual es nuestras cosas, son muy interesantes. Es posible, es posible. Y bueno, pues nada, lo dicho, que iba eh, no, eh, a hacer, joder, ahora que digo yo a hacer así un final apoteósico, eh, eh, ponse el maniego aquí a, a andar con él. a, a claro, andar por ordenada no, no pues déjame porque voy a hacer un dale, final dale. apoteósico que lleve eh, es, es de todos los hermanos que es sencillamente dar las gracias a todo el mundo y pedir a toda la gente que sepan en Panagonia a todos los entiendes pedíos una cosa que lleve que a veces si con un poco de suerte estás aquí la semana que viene eh, que tengáis cuidado y que no os callan